La Zona Cero. y entramos en Tertulia Zona Cero. Eh, ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, has cumplido, has cumplido y aquí has traído el gobierno invisible. ¿eh? Sí. ¿Eh? Ya lo tenemos aquí, eh, que ha quedado muy voluminoso. ¿Eh? Mm -hmm. ¿Son trescientas y pico páginas? Sí, 310 creo que son Tú has elegido la portada <risa> Así es Para mayor gloria de la obra <risa> sí, sí. <risa> Y bueno, que ya no puedo Un puede... mundo, es lo que pretende simbolizar es el, el tipo de grupos de los que hablo ¿no? Es un, un planeta Tierra ahí a al su alrededor Como si el planeta Tierra sí. fuera el centro de una mesa de reuniones Un montón de sillas eh, vacías, muy muy enigmáticas, que es lo que bueno pues que simboliza bastante la, la idea que transmite. ¿no? Bueno, y para eh, todos los que quieran darse cita en la Feria del Libro de Madrid, ¿lo firmarás el próximo fin de semana? El próximo fin de semana estoy en dos ferias de libro, en la de Zaragoza, el sábado, en mi, sábado en mi tierra de adopción, en el, el sábado por la tarde a las 7 y el domingo también en la de Madrid, en la feria de Madrid en la Broma. 287 creo que es a las 7 de la tarde también o sea que el sábado en Zaragoza el sábado en Zaragoza en la feria de libro a las 7 en la la en, a las 7 de la tarde los dos días a las 7 de la tarde y sí. el domingo en la feria del libro de Madrid a las 7 de la tarde en la 286, en la caseta 286. 287, 287. El de la en la caseta de la propia editorial de, de Espejo de Tinta bueno pues ahí estará firmando Bruno Cardeñosa este gobierno invisible que tiene muy buena pinta eh, tiene muy buena pinta, lo, no lo ha traído ahora recientito, sí eh, porque acaba de Salir de, de máquinas Y yo creo que ya en estos últimos eh, Ayer ya lo vi por algún sitio distribuido Y bueno, pues ya a partir de estos días Pues ya, ya lo en cualquier podemos, sitio ¿no? Bueno, pues el gobierno invisible eh, en, en espejo de tinta lo podéis encontrar Y hablaremos de él eh, profusamente Tal y como merece nuestro querido Bruno eh, ¿Qué tal mi querido Jesús Callejo? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bueno, qué maravilla Vienes con una réplica exacta de la, de la tizona ¿eh? Sí Sí, sí, perfecto. Además, el que, el que ponga aquí Madín Toledo no significa nada. ¿eh? O sea que... <risa> bueno, pues tú traes el debate, ¿no? Traes el, la, sí, la... la verdad que es una de las noticias de la semana. Y mira sí. que esta semana ha sido pródiga en hechos raros de todo tipo, ¿no? Y, y algunos pues se van a exponer sobre esta mesa, pero es verdad que lo de la tizona por la parte que nos afecta a nosotros, a sí. España, pues va a traer muchas consecuencias porque el debate se ha abierto. Somos unos cainitas. Hombre. Somos unos cainitas sí, sí, sí, y sí, una sí. espada que ha estado expuesta durante 60 años, ni más ni menos, en el Museo del Ejército, sí. pues ahora se está cuestionando su autenticidad. Pues bueno, pues de eso hablaremos un poco. Sí. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. noches. ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, eh, bien, fíjate que se Fíjate claro, que todo el día trabajando, ¿no? Con, sí, sí. con las elecciones. <ríe> sí, sí. <ríe> bueno, pero aquí estás cumpliendo como, como un señor y fíjate que estamos eh, abonando el debate sobre la, la, la autenticidad o no de la, de la tizona sí. y que poco se habla verdad de estos huesecillos de, de, del CID que están en Bohemia no de, sí, en la colección de cosas y, y, raras y tú ¿no? lo has dicho también muy bien de la colada que de la colada? De colada espada franca totalmente diferente a su tizona es, eso es. Eh, la verdad es que bueno como luego vamos a batir asunto esto puede ser curioso digamos porque... que la colada era más para cometida casi eh, para sí, soltar mandobles y, y la eh, colada era una, una espada más del sistema De, de combate que se usaba en la Castilla y que era un sistema de, de carga de lanza en la sí, cual el jinete sí. iba prácticamente de pie sobre los estribos. Sí. Y era una espada para utilizar desde, desde un caballo para una espada de golpe solo, haciendo un solo golpe. Exacto, la, la estatua del Cid en Burgos es, lleva colada. Lleva colada es. es un ejemplo bastante claro de cómo... No se usaría así como la marca, pero bueno... bueno. Pero el ejemplo está bastante bien bien puesto. Hmm. Eh, tizona o bueno, o las espadas del tipo de tizona, eran espadas eh, andalusíes, espadas árabes rectas. Los, los eh, árabes españoles no usaban espadas curvas, nunca las usaron. Solo a partir del siglo y en muy pequeña escala, usaron siempre espadas rectas, como en todo el islam occidental. Mm. Y sin embargo, es verdad que, bueno, luego veremos que, como va a decir Jesús, hay argumentos mmm, si no para decir que era la espada de Cid si al menos para afirmar que era una espada muy pues muy probablemente de la, época. de la época bueno, bueno, pues sigue ya Jesús, sigue, vamos sí, con... bueno, pues venga desenvaina pues, desenvaina <risa> sí, además, mira, pues eh, empiezo si queréis un poco con la colada porque es verdad que siempre se ha dicho de, bueno, bueno, la, la tizona ahí está mm. sea o no sea la auténtica, es la que se ha considerado auténtica pero qué pasa con la colada bueno, según la leyenda, la colada fue rota en un combate y si algún día aparece, lo que aparecerían serían trozos de la hoja de la colada No la colada como tal, pero bueno, ese es un poco el reto que se están planteando algunos historiadores para intentar buscar lo que serían parte de esa colada, o a lo mejor, esa colada eh, convertida en una nueva espada, porque ya sabemos que en aquella época, cuando las espadas se rompían, y se rompían con cierta facilidad, sí. pues se convertían en otro tipo de, de espadas, ¿no? que también empuñaban o bien su, sus antiguos propietarios otros. otros. Así que bueno, la colada va a ser a lo mejor más difícil que se pueda localizar, pero es verdad que quedó hechañicos. Pero aquí está un poco la clave ¿no? de, de toda esta semana, ya digo, que es la, la tizona. ¿Qué ha pasado con la tizona? La que ha sido exhibida durante tanto tiempo en la sala de armas del Museo del Ejército, ¿era la correcta o no era la correcta? Evidentemente hay que, hay que suponer que sí, porque si no, ¿para qué vas a estar exponiendo una réplica? Y más cuando el propio cartel decía que era la espada del Cid. Del Cid. Lo que sabemos es que el acero fue forjado sí. en el siglo XI. Exactamente. Además, incluso la propia espada, la propia tizona, tiene una inscripción. Estamos hablando de una espada de casi 79 centímetros de hoja por 4,5 centímetros eh, de ancho. ¿no? La inscripción es, ya es bastante significativa, porque la inscripción dice textualmente eh, Yo soy tizona. Tizona fue hecha en la era de, 1400, de 1040. 1040. 1040. Si... Sí, Fuera verdad esta cifra, estamos hablando del siglo XI. Es verdad que los estudios que se han hecho hasta ese momento sí que están indicando que la hoja de la tizona sería del siglo XI. O sea, tres años antes del propio nacimiento del Cid. ¿no? Del Cid claro. claro. Pero claro. atención porque la inscripción es cristiana cuando en realidad la espada se sabe cómo se que se, es musulmana. Exactamente, sí, sí, sí, y además exactamente. está hecho en el castellano antiguo, por eso un poco estaba ahí traduciendo sí, sí. sobre la marcha. Con lo cual, bueno, no sé si es una pista correcta o incorrecta, pero así ha sido terminado. Pero bueno, vamos un poco a entrar por qué surge esta polémica. La espada no era propiedad de del Museo del Ejército, no era propiedad del gobierno ni del Estado, era propiedad de José Ramón Suárez de Otero es decir, estamos hablando de un marqués, el marqués de Falces Y este hombre, bueno, pues la tuvo él y su familia, la había, la había dejado en depósito en el, museo, en el Museo del Ejército, hasta que, ya sabéis que ahora en el Museo del Ejército, pues mucha, gran parte de, de todos los objetos van a pasar al, ah, no a Toledo, exactamente. Ah. Entonces, bueno, pues hay cierta remodelación de piezas y algunas piezas, en este caso, que habían sido dejadas en depósito, pues sus propietarios las están destinando a otros usos, a otros menesteres, o en este caso las están vendiendo, que es un poco lo que ha hecho el marqués. Primero se lo propuso al Ministerio de la de Cultura. El Ministerio de Cultura, en su momento, porque estas negociaciones ya vienen de hace unos cuantos años, en su momento el Ministerio de Cultura dijo que se la quedaba. Había hecho una valoración y le daba un millón y medio de euros por esta espada. Y efectivamente él dijo que sí, a pesar de que había recibido otras ofertas eh, más cuantiosas, pero él quería que se quedara en España y que se quedara pues en un lugar que no fuera fruto de un coleccionista privado o un coleccionista norteamericano le ofreció el ministerio un, ¿Un millón, y medio? millón y medio de euros uh -huh. pero qué hacen, el ministerio pasan los meses y eh, manda hacer unos análisis, unos informes a distintos organismos entonces estos organismos <coughs> sería el Patrimonio Nacional, el Museo Arqueológico la Real Academia de la Historia y también a un experto de Historia Medieval llamado José Godoy todos ellos dicen que la espada, que es verdad que su hoja es del siglo XI pero que No hay datos que indiquen que pertenecía al CID. Por lo tanto, su valoración baja de forma estrepitosa. Ya no le dan un millón y medio de euros, sino que le llegan a dar 200.000 o, a lo sumo, 300.000 euros. Así que... Es curioso. El Marqués de Falces dice que no. no. No tenemos precio como país, ¿eh? Que por ahí no o sea, pasamos Somos una auténtica banda. Sí, sí, no sí. El exacta. día que nos quieran tasar como, como nación... Una eh, no banda. No, sí, sí, sí, sí. No. El Marqués de Falces se cabrea un poco. Se reúnen todos estos... Sí, se reúnen. O sea, según el Ministerio de Cultura, existen informes de todos estos organismos que acabo de decir. Y dicen que no, 200 como muchos... Que mucho, no, 200, exactamente. Más. Sí, sí, sí. Eh, ...ya digo, es su propietario... ...el Marqués de Falces, no le gusta esto... ...además él considera una deslealtad... ...no solo hacia su persona... Claro, ...y más sino... viniendo de Godoy... ...sí, encima, bueno, claro... cuando dice... bueno, ...también vaya nombre del historiador medieval, José sí, sí, Godoy... Sí, sí, sí. ...bueno, pues eh, el Marqués de Falces... Eh, ...José Ramón Suárez, arremete también... ...incluso contra este historiador, diciendo que... Eh, ...se atreve a afirmar... ...que ese señor en la vida ha visto la tizona de cerca... Porque, y, ...y el Marqués de Falces lo sabe... Sí. ...porque sabe muy bien, hombre... ...salvo que la haya visto en el Museo del Ejército pero que él nunca había dado autorización a este investigador para que dijera si esto era verdad o era mentira. Y en medio de la disputa entra la Junta de Castilla y León. Efectivamente. Entonces él, eh, bueno, pues lógicamente, como ya el Ministerio de Cultura no lo quiere, pues él se lo ofrece, en este caso a las personas que él considera que pueden ser eh, los depositarios y los futuros compradores, que en este caso sería la Junta de Castilla y León. Y efectivamente, la Junta de Castilla y León sí que le interesa, lo que pasa es que no tiene todo el dinero para pagar esto. Eh, y pues solo puede ofrecer 600.000 euros Vaya. Pero sí consigue la anuencia de varios empresarios de la zona Para que pongan el resto Y al final le ha salido bien al Marqués de Falces Porque eh, el precio final de la venta No es el millón y medio de euros Sino 100.000 euros más Sino 1.6. euros Así que, bueno, en este caso ha salido favorecido, pero ya digo que es una compra eh, repartida. Por una parte, entre la Junta de Castilla y León, que pondría esos 600.000 euros, y el resto lo en este grupo de empresarios, que no se ha revelado en principio la, la identidad de todos ellos, pero bueno, que se han hecho un consorcio pues para que la espada no vaya a otro lugar. Entonces, bueno, ahí surge la, también la polémica. Es decir, por una parte, va a ir lo más seguro que se depositará en, en la Catedral de Burgos, Parece hmm. que es el sitio definitivo donde quieren que, que vaya. En breve, no que ahora va a ser expuesta también, como el centenario de, del poema del mío Cid, pues va a ser expuesta bueno, al público. Mientras que debajo no pongo una inscripción, eh, esta espada está aquí gracias a Industrias Pepe, ¿no? Sí. No, gente, además es que es curioso y es verdad que es contradictorio porque, vamos a ver, el Ministerio de Cultura, lógicamente, tiene que mantener un poco su postura. Pero eh, en el año 2002 la espada fue declarada, Bien, de, bien cultural, bien de, de interés cultural. Pues, pues claro, o sea, no se claro, declara algo claro. de bien interés cultural si tú no tienes la certeza de que eso es auténtico. Pues no, ¿para qué? Es decir, uh -huh. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, es verdad que el Ministerio de Cultura, en este caso, sí que ha incurrido una serie de contradicciones a lo largo del tiempo. <risa> Primero, pues eso, que esté depositada en un museo donde se está dando toda, todo viso de autenticidad después que hagan una oferta que se supone que se hace ese millón y medio de euros, lo hacen, es porque ya tendrían también una serie de informes sobre la mesa Hombre, a mí Entonces, lo que me preocupa es que todo esto sea una maniobra torticera para bajar el precio, ¿no? Para, claro, o sea, que ahí hablando... está. Claro, claro, claro, que diga. Vamos aquí a ver si le bajamos aquí un millón de euros aquí al Marqués Eso, ¿no? eh, El Marqués desde luego está cabreadísimo Estamos, o sea, hablando, estamos de Lotero... hablando de una pieza histórica, única, irrepetible ¿no? es... Sí, exacto Entonces, claro. claro, En cualquier caso es un tipo de espada de las cuales me parece que hay cuatro Hay cuatro. Ya sería una rareza en sí misma, pues ¿no? que tú pones a, a, a pasear por ahí la cantidad de turistas eh, claro. que pueden ir a ver esa, esa pieza, sí. de, les cobras un euro y es que en, en seis meses ya lo has ¿no? Sí, yo creo que es verdad y el oportuna, mío, creo que no ha estado no, muy no, fino, no, no, ¿no? ¿no? se puede discutir en esto Claro, entonces, no, bueno, no, pues, no. alega este tipo de informes, es verdad que incluso hay ciertos historiadores, como José Luis Aizola, que también ha puesto en duda que la tizona sea la auténtica, pero también hay otras personas que están a favor, como también dice el Marqués de Falce, es decir, vamos a ver, no hay un certificado de autenticidad donde se diga o donde se vea, ¿no? Cómo fue entregada al CID o donde se note el, todo el pedigrí que ha podido tener estas padas. Está claro, no hay ningún documento histórico pero sí que hay muchos indicios para pensar que no solo es de la época sino que también la pudo haber enarbolado en algún momento dado el CID. No. En fin, todos esos son motivos suficientes para lo que tú comentabas, Juan Antonio, para no ser un país caínita donde no. nos estamos tirando siempre todas las piedras a nuestro propio tejado. Es decir, bueno, si por fin tenemos una ley que, en fin, con que no esté autentificada al 100%, pero sí hay muchísimos indicios para pensar que es auténtica y además, lo que estamos diciendo que es una pieza, no solo de museo, sino a nivel turístico para que la gente acuda, para claro. que incluso con una buena historia pues se cuente todas las hazañas ¿no? del CID, eh, del Cid sí, claro. que no perdió bueno. ninguna batalla eso sí que parece que está registrado no, no hay ninguna batalla, fíjate qué personaje más emblemático tenemos y de las pocas cosas que han llegado del CID, que es esta espada bueno, bueno. pues aquí está toda la polémica y este es un poco pues el país que nos toca vivir. Bueno, pues la Tizona o lo que sea, irá a la Catedral de Burgos sí. ese será su destino y nos parece bien adecuado ya solo falta recuperar algo de la osamenta de don Rodrigo Díaz de Vivar que está en Bohemia en la, en la República Checa y algún esqueleto de Baviera que historia también podríamos hacer un monográfico de, de osamentas huesos y cráneos y cosas perdidas sí. porque hay una historia por ejemplo en el dedo de, de, de Skarts y el Gre... hay un montón sí. de historias de huesos que han aparecido en otros sitios que no tienen por qué estar allí porque qué aparecieron ahí sí, un monográfico huesos y osamentas <ríe> sí. pues ahora la, la, la que trae Bruno tampoco, ¿eh? tampoco es pequeña Porque tenemos aquí un debate terrible que se ha despertado Sobre una vez más el santo sudario sí. ¿Qué ha pasado Bruno? ¿Qué, ha pasado? ¿Qué han dicho? Y el protagonista es un genetista español eh, que, ha efectuado, que ha presentado esta semana su, su estudio Se llama Miguel eh, Lorente Que ha efectuado su estudio sobre Ya no solo sobre la sábana santa Sino sobre los últimos días de vida de, de Jesús Desde el punto de vista científico Y desde el punto de vista de su análisis De la, de la Sábana Santa, del Santo Sudario. Se trata de un genetista muy importante, de un eh, profesor de medicina legal de la Universidad de Granada, de una persona que ha colaborado y que colabora incluso con, eh, en cuestiones en, de medicina forense, con, hasta con el FBI, es un eh, personaje con, con un gran currículo a sus espaldas. ¿Ha participado, de, hablando de la Universidad de Granada, en lo de los restos de Colón y... Pues seguramente a lo mejor por su... no, en estos lo... momentos no, no, no, no lo sé, no lo sé, vamos, no, ni lo, no, tampoco lo descarto, ojo. Sí, sí, sí, pero, sí, sí. pero no lo pero vamos, sé. Pero que tiene su prestigio. Sí, y... es no, un sí. investigador de, de prestigio y en su estudio sobre los últimos 42 días de vida de Jesús, que son aquellos que hay, 42 días de vida conocida de Jesús, aquellos que hay entre su muerte y su desaparición y su última aparición, y digo con... Eh, con toda la intención, los últimos 42 días de vida de Jesús, porque según él todas esas apariciones se producen cuando Jesús está en vida, porque no habría resucitado según su trabajo. El planteamiento hasta el día de hoy acaba, sobre la acaba, sábana santa... Acaba de caerse todo, todo lo, todos los cimientos del cristianismo. Sí, menos lo... en la sábana santa porque la sabana santa sería auténtica según este estudio es decir, hasta ahora es que Pero no val... tendría solución la sabana santa siempre se ha considerado como una, demo... como una muestra de algo sorprendente que pudo haber ocurrido en lo que según la tradición se identifica con la resurrección ¿no? una especie de, de emulsión de tipo desconocida que parte del cuerpo eh, de Jesús o del cuerpo de la persona que... a la que protegía este sudario y que queda grabada sobre la superficie y que eh, muestra De, tanto por la parte delantera como por la parte trasera el cuerpo de una persona que ha sufrido un castigo que es, eh, bueno, pues por lo que se conoce eh, gracias a la historia es el cuerpo de una persona que ha sufrido el castigo de la crucifixión además según las, eh, las pautas eh, romanas y según se efectuaba en la época y en aquel y en aquel lugar pues bien, el estudio de Manuel Lorente parte en un primer eh, punto de averiguar si la sábana santa tiene visos de autenticidad y él a través de diversas eh, <coughs> fuentes y de diversos eh, datos y de diversas eh, de diversos expedientes científicos llega a la conclusión de que sí, de que se trata de un lienzo auténtico que estuvo envolviendo el cuerpo de una persona hace unos dos eh, mil años y que los eh, el, algo de esa persona quedó grabada una especie de emulsión de esa persona quedó grabada en el, en el lienzo pero claro, él no plantea y ahí sí que se sale un poco de la línea habitual del, en lo que tiene que ver con la sábana santa. No plantea que se trató de una emulsión, sino que se trató de algo parecido a una sudoración provocada por el cuerpo, debido a, los, eh, a las sustancias con las que se protegían los cadáveres entonces. El cuerpo se fue, fue impregnado de mirra, fue impregnado de aloe, y la sudoración de ese cuerpo provocó que eh, se evaporaran esas sustancias y que quedaran marcadas, con la propia forma del cuerpo a la, al que estaban cubriendo esas sustancias y al que cubría la, la síndone. Para que esto ocurriera, evidentemente, ese cuerpo necesitaba de calor para que se produjera esa evaporación. Y si necesitaba de calor, es que ese cuerpo no correspondía a un cadáver, sino que correspondía a una persona que tenía, por lo menos, un hálito de, de vida. Entonces dice Lorente... Dice Lorente que, de, que esa persona Estaba en coma Estaba en coma Es decir, que como consecuencia del castigo Y de lo que sufrió durante el castigo de crucifixión Que no niega porque él hace todo un estudio sobre la crucifixión Y todas las características de esa crucifixión la en, Las encuentra en el cuerpo de la, de la sábana santa En el cuerpo que aparece Cuya imagen aparece impresa en la sábana santa Y además llega a la conclusión de que a ese cuerpo le faltan determinadas evidencias del rigor mortis que evidenciaría que se tratara de un cadáver. Y que además... Al, según su hipótesis, al emitir algún tipo de calor, algún tipo de, de actividad corporal que facilitó que se quedara impregnado ese aloe y esa mirra que protegía el cuerpo y que se quedara impregnada sobre la síndrome, llega a la conclusión de que se trataba de una persona con vida que había sufrido un castigo tremendo, un castigo muy fuerte y que eh, había provocado ese castigo una especie de coma eh, suave del que fue despertado también como consecuencia del efecto de esas sustancias porque también tendrían un efecto terapéutico que serviría para recuperar al cuerpo para sacarlo de ese eh, coma muy superficial y esa eh, salida del coma sería la resurrección y sería lo que se interpretó como resurrección y lo que se ha interpretado como resurrección desde hace dos mil años y que en cierto modo... Eh, Ese, esa resurrección del cuerpo absolutamente biológica porque no me dio una muerte real fue la que gestó eh, todo el mito, del, toda la leyenda sobre el cristianismo y la que hizo crecer a esta, a esta religión en los últimos en 2.000 años de la forma en la que lo ha hecho. La teoría viene por parte de un investigador, como digo, muy, muy respetable, pero ojo, en mi opinión tiene una serie de, de puntos eh, débiles. El primero de ellos es la. El hecho de que no se hayan encontrado evidencias en donde en se están las manchas de ese aloe, de esa mirra, de esas sustancias con las cuales se protegía el cuerpo de los cadáveres para, para llevarlos a su sepultura. Eso se debería, en su caso, a que esa evaporación provocada por el calor habría sido total y se habría fusionado esas eh, sustancias con la síndone y habrían perdido todas sus características eh, biológicas, todas sus características perdón, orgánicas las habría perdido con, con el paso del tiempo. Pero además, todos los estudios realizados hasta ahora, lo cierto es que quedan absolutamente desbancados por este trabajo porque sí que todos los estudios nos hablan de unas características muy propias del rigor mortis que aparecen en el cuerpo en la imagen, en esa fotografía que es la sabana santa en el cuerpo del, del hombre al que envolvió la ah, sábana que ahora se encuentra en Turín ¿no? estudios anteriores sí que constatan ese rigor mortis sí, sí, sí, sí. Y, y además eh, eh... con toda una serie de detalles, por ejemplo la ausencia del dedo pulgar que no, no se encuentra en las manos eh, cruzadas del cadáver que aparece en la, en la síndrome, según la tradición Jesús, según muchos estudiosos Jesús, aparece con las manos cruzadas sobre el pubis, pero no, aparecen únicamente los eh, cuatro dedos de, de la sí. mano, pero no el pulgar. El pulgar. Pues bien, el, la, la, el hecho de que se retrotallera el, el, el dedo pulgar se debía en, en parte al rigor mortis y en parte al hecho de haber sido cru, eh, haber sido cruzadas eh, por, por sendos eh, clavos sus, eh, sus muñecas luego además existen una serie de evidencias el hecho de que expulsar agua a través de la herida del eh, costado y no fuera únicamente sangre evidenciaría que se, tratara que se trataba ya posiblemente entonces de un eh, cadáver de eh, los rastros eh, de sangre que aparecen de otra serie de, de evidencias que sí harían pensar y sí han hecho pensar hasta ahora los investigadores que lo que aparecía ahí era un cadáver por lo tanto ahora el trabajo es eh, para, para la medicina forense determinar que investigadores estaban más cerca de, de la realidad o no, porque a, lo, a la conclusión a la que llegan todos los que la han estudiado la síndrome de verdad es que se trata de, de algo auténtico y de algo absolutamente desafiante, quienes dicen que es un fraude, que si no sé qué, que si no sé cuántos yo bueno, si no he dicho que, que, que si hacer. fuera un fraude sería mucho más complicado sí, sí, sí, si fuera el siglo XIII o XVI, a mí me preocuparía aún más. Habría que explicar, por ejemplo, cómo la persona que hizo aquello, pongamos Leonardo Da Vinci, como han llegado a decir sí. algunos que algún día le, le acusarán de pues no sé, de ser el autor de La espada del Cid también, sí. seguramente pues el el, el el supuesto falsificador tendría que haber tenido un, determinados conocimientos sobre anatomía y sobre el, sobre cuestiones orgánicas que no existían en el siglo 3 en el siglo 14 por ejemplo el, en la propia síndone en el cuerpo de la síndone aparecen determinados rasgos, rastros de, de sangre con determinadas direcciones que eso evidencia un conocimiento conocimiento muy claro de la circulación de la sangre, cuestiones que no hubiera podido realizar ningún falsificador hasta mm. que Miguel Servet expuso mm. todo su conocimiento sobre el has tema. cierto, ha citado ¿no? no entre los especialistas, pero sí obviamente para un falsificador posible, una cosa al citarlo de rigor mortis los pulgares, hay ot has citado de pasada una de las de las cosas más curiosas que se sabe a través de la sabana Santa y es algo que es una obviedad para cualquiera que entienda cómo se crucificaba la gente, pero no curiosamente para lo que eran las creencias medievales. Y es que los clavos no iban en la palma, sino iban en, en el punto de... Sí, eh, un, po un poquito más para... arriba de lo que entendemos por Exacto, muñeca, pero para sin de esa llegar manera a la palma evitar de el manos. descolgamiento de los brazos por, por recaída del peso del cuerpo. Es que de... es sí, se... es que por eso el ángulo de la sangre que aparece en esas heridas tiene la... Una de las que pruebas que tiene, más ¿no? curiosas es la forma en la que... La que la pero hay un detalle muy interesante. No se encontró el primer cadáver fósil en un enterramiento de un crucificado. Hasta la década de los 60 Y hasta entonces no se sabía exactamente Cómo se, sospechaba, se crucificaba sí se, sospechaba se, por la se sospechaba por la posición Porque bueno, los, cualquier verdugo medieval sabía perfectamente Que si lo hubiera clavado en las palmas de las manos Los clavos sí. hubiera desgarrado uh -huh. Y bueno. la el brazo hubiera caído por el peso sí, pues Incluso hemos... hubo, un, hubo un estudioso No recuerdo, creo que era Pierre Barbet Creo que fue, que en los años 30 llegó a crucificar A sus alumnos para, para investigar Cómo fue la crucifixión de, eso, se, de eso, Jesús eso, ¿no? eso eran profesores ¿eh? Exacto, sí, era sí, sí. Empirismo, empirismo La letra con la sangre Entre. sí, sí, bueno, sí pues, aunque les colocaba una cuerda para para bueno para que no tuvieran porque el, el, el no es que no quisiera de la es que pensaba que... el gran castigo de la crucifixión no era el clavar a las, a las personas y el bueno provocar una herida el clavo sí, le rompió sí, el, el punto de que tiene sí, que ser claro, una cosa... el dolor tremendo pero no provoca la muerte no, pero te, eh, tiene que dejar lo que, lo que provoca la muerte es un conjunto de cosas pero entre ellas el hecho de que al estar clavado y al tener un punto de sustento muy bajo eso obligaba a la persona que se encontraba en la cruz a levantarse sobre su propio cuerpo Haciendo fuerza sobre los clavos para inspirar, o sea, para, para poder seguir respirando. Sí. Finalmente el dolor y el sufrimiento de toda esta experiencia es lo que hacía que la persona que se encontraba clavada empezara a perder sus fuerzas, empezara a dejar de respirar y empezara eh, todo ese proceso de colapso eh, múltiple que fue lo que provocó la muerte de la persona que se encuentra eh, impresa, cuya imagen se encuentra impresa en la sábana, sea Jesús o sea otro. ¿no? Bueno, pues una hipótesis más eh, que abunda en la, bueno, en la posible recuperación carnal de, sí. de Jesús de Nazaret. Sí, Yo esto te... le gustaría mucho a, no sé, por ejemplo, Brown. a Dan Brown. Se ¿no? ha encantado con el Pero, análisis de... Bueno, ya no. tiene tema para novela. Fíjate, fíjate. Eh, no, Se ha llegado a hablar de todo, se ha especulado con todo Jesús, que si sí, José Darí Matías tenía sus, eh, sus eh, hitos sí. y que los movió muy bien para vivo de allí a Jesús que al sí, y sí. y al no por era eso tan... era en su terreno en sus tierras donde se hizo exacto, exacto. Pues no se hizo por esto abonaría la tesis de aquellos que defienden que realmente Jesús no, no murió en la cruz y que tuvo una segunda vida y a partir de ahí pues bueno pues todas las incidencias que eso ha tenido incluso respecto a los linajes davídicos y al santo Crial. O sea que de alguna forma este forense Miguel Lorente lo que hace es un análisis para mí pues muy detallado. Fíjate que él se confiesa que es católico pero él que está haciendo un análisis desde un punto de vista médico de esos fenómenos sobrenaturales que supuestamente ocurrieron en la sábana. Todo lo que ha contado Bruno me parece una exposición perfecta pero fíjate que donde está el fallo de la teoría de Miguel Lorente Es algo que, por tiempo, claro, lógicamente no, no, no se ha podido exponer, pero es cómo queda impresa esa imagen. Claro, claro. Es decir, porque lo que acaba de comentar uno es verdad. Es decir, hay otros informes donde se habla de ese rigor mortis, por lo tanto está certificando que sí que estaba muerto aquella persona que luego <coughs> se envuelta en este sudario de Turín. Pero, claro, ¿cómo explica este hombre? Porque puede explicar, y de hecho lo va detallando en este libro, por cierto, que se ha publicado en la editorial Aguilar hace muy pocos días, va detallando pues todas las circunstancias que le van ocurriendo en esa pasión muerte de Jesucristo, o supuesta muerte según Miguel Lorente. Pero cuando llega el momento de intentar explicar esa, bueno, esa imagen, ya sabéis que la teoría sobrenatural es que precisamente por la resurrección se genera esa radiación, que es lo que hace que esa imagen suya, tanto del anverso y del reverso, quede impresa. Él dice que todo es consecuencia de, de esas hierbas aromáticas, de la mirra, del aloe, eh, de la exposición del cuerpo, pues con tanto las hierbas aromáticas como su propia sudoración, junto con la exposición, cuando una vez ya eh, la sábana ha quedado libre del cuerpo, cuando esa sábanas es expuesta al sol, dice que esos vapores de, la, de los aromas van desapareciendo y entonces va impregnando esa imagen. Exacto. Yo creo que desde todos los puntos de vista es una hipótesis que hace aguas, en concreto esta parte, ¿no? aparte de otras que podríamos hablar. Entonces, para mí es uno de los puntos más débiles de toda esta, de toda esta teoría, que me parece mm. loable, ¿no? que alguien, desde, no desde la fe, sino desde el estudio científico, se haya acercado a esto y que haya generado... Dos misterios más, o por lo menos eh, a, a, a, a, entrando ¿no? en sí. dos misterios, que es, por una parte, para mí, yo creo que también genera esa polémica de decir que la sábana ya es auténtica, por lo tanto, es verdad que se carga de un plumazo también todos los análisis del carbono 14, diciendo que era una falsificación medieval, pero por otra parte, fíjate que abre la puerta a decir, ojo, que esa persona que llega allí tiene una muerte aparente, pero no, no una muerte física, y que fue reanimado tanto por... Eh, No, no olvidemos que, estos, eh, que estas hierbas, ¿no? que esto, eh, tanto el aloe como la mirra, son terapéuticos, es decir, son antiinflamatorios, junto con ese masaje que se produce cuando es limpiado el cuerpo. Mm -hmm. Entonces dice que la confluencia de todo este tipo de elementos son los que provocarían esta resurrección, pero no, no, no abunda en lo que dicen otros, por ejemplo, otros historiadores, investigadores, diciendo que todo fue una muerte ficticia. Eh, instigada por el propio Jesucristo sí, para tú luego... Sí, casi, casi como los yoguis estos que Claro, exactamente. ¿verdad? Él lo que sí, cuenta, sí. Miguel Lorente, un poco en su obra, lo que dice es que esa resurrección fue incluso sorpresiva para todos los que estaban alrededor de, del cadáver cuando le estaban pues haciendo este tipo bueno pues de, de preparación eh, mortuoria que por otra parte era la típica que se hacía a los cadáveres judíos. Bueno. Entonces, bueno, no deja de ser sorprendente sí. y me parece que, que desde luego es un punto a favor de Miguel Lorente que se haya esforzado y dedicado años a investigar investigar esto pero es verdad que yo creo y eso es bueno también es ponerlo en esta mesa que hay muchos puntos eh, que son bueno, ahí ahí sobre, eh, por ejemplo ya a comienzos del siglo 20 eh, porque el, el estudio sobre la Sabana santa no se com no comienza hasta el siglo 20 sí, sí. o hasta finales sí. del siglo 19 cuando se efectúa esa primera fotografía de la síndone por parte de este eh, abogado italiano segundopía sí que fue el que descubre que en realidad se trata de un negativo fotográfico y empieza toda la leyenda y comienzan todas las investigaciones ya más serias, más científicas hasta entonces nadie había planteado que una sorprendente radiación podría haber partido de ese cuerpo y lo que en un principio se pensó es que se trataba la causa que había impregnado ese cuerpo con esa esa imagen en la síndone que era que se debía a esos aumentos que se debían a esos productos que se que se habían utilizado y ya a comienzos, varios investigadores franceses a comienzos del siglo XX llegaron a efectuar eh, intentos de reproducción de la síndone con personas a las que se habían impregnado de con estas eh, sustancias y se les puso en contacto con sábanas similares a ver si quedaba una marca de esas características y la conclusión es que no es decir, las eh, simulaciones ...que se han hecho reales... ...para intentar saber... ...si con ese tipo de sustancias... ...sin ese mismo tipo de, de, de, de características... ...se podía conseguir... ...una impresión tan perfecta... Del, ...de los rasgos físicos... ...de una persona sobre, sobre un lienzo... ...no se pudo conseguir... ...con, con estas sustancias... Sí. ...intentando reproducir... El, ...lo que teóricamente había ocurrido... Con, ...con Jesús muerto... claro ...el problema es que se intentó con, eh, con las características... ...de alguien que en teoría... ...habría fallecido... Sí. No a alguien que emitiría calor. Entonces, bueno, sería cuestión de, bueno. de volver a, a efectuar el, el experimento otra vez y saber si si es posible. ¿no? Pero bueno, una hipótesis más. Eh, sí, sí, sí, un, desde genetista, luego... un genetista de la Universidad de Granada nos presenta ahora un libro en el que afirma que, que Jesús sufrió un coma, un coma <coughs> biológico, dice, sí, en, en la cruz del que se pudo recuperar. Exacto, que en vez de resucitar al tercer día, lo que hizo al tercer día fue salir del coma. Que luego, coma. claro, habría que explicar. Eh, esa persona sufrió una serie de castigos terribles Hombre, Que eso, necesitaban una cura solo Por pensar, ejemplo, lo, el, el la, del pecho O la claro, lanzada, ¿no? claro, la lanzada claro, claro. De, de longinos, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? Eso que es le, lo le dio, que provocó una, una herida más más interna Le dio partir el, el hígado, ¿no? Claro eh, Bueno, se supone que es más arriba, el, más arriba. El, Pero afectó a, a órganos muy importantes no Eso, mmm, pensar que alguien puede sobrevivir ...de ese tipo de, de lanzadas... ...sin ningún tipo de curación inmediata... ...por lo menos en tres días... ...porque el hecho de que esté en coma... ...no quiere decir que se anule... ...el proceso de daño sobre esos, sobre esos órganos... ¿no? ...que durante tres días pudiera sobrevivir sin ningún tipo de curación a esa lesión, mm. se antoja cuanto menos eh, complicado, a excepción de que la lanzada no fuera tan profunda como se supone y o que la lanzada, de, ca de forma casi milagrosa, no afectara en su trayectoria interior a prácticamente ningún órgano vital. ¿no? Mm, de todas maneras, sobre el Carlos ha dicho tanto, ¿verdad? Incluso que, bueno, que, que estaba casi ciego por catarata. Pero todo dice, sin, claro. sin grandes pruebas, pasa mm. lo mismo. En cambio, hay una cosa que es verdad sobre lo que han estado contando. Y es que no la... digo que lo mismo el hombre fue con la lanza y no acertó a Sí, pero fíjate las cosas que se han llegado a decir <risa> de la Pero en función del hombre de la síndone, claro. y ahí sí la tiene claro, y, la sí quinta, sí. y el quinto, sí. el quinto el sexto todo lo, costado, todo, ¿no? lo hay, pero... todo lo que existe eh, exacto, es que la sábana santa es la única prueba. Claro, claro porque claro. todo lo demás que existe sobre Longino son conjeturas, y se ha llegado a decir de todo de que eran no mercenarios germanos, de cualquier sí, sí, disparate. Sí, sí. De hecho la, la supuesta lanza de Longino ni siquiera es una lanza. Es un <risa> caso un de un puñal, especie de punta de espada, realmente el problema es que la la la sábana santa es la única prueba que tenemos. Entonces Lo curioso es lo que se ha podido Llegar a sacar de ella Es, es Tremendo, sí, sí, sí La, se, Y yo, a mí me hace mucha gracia cuando mm. Sale alguien de haciendo negaciones ¿no? Diciendo, no, nah, es que esto es Eh, una falsificación del siglo XIII. Pues es una cosa complejísima. Eh, bueno, bueno, eh, nadie ha sido capaz de explicar todo lo que aparece ahí, ¿no? Y bueno, pues el, bueno, el, pero... el primero que, que se sienta en la bueno pues en la categoría eh, documental de poder hacerlo, pues, eh, mm. bueno, pues abiertos tienen estos micrófonos, pero no creo que nadie pueda mm, invalidar todos y cada uno de los estudios mm. de, de la sábana. Pero ¿no? vamos, el sudario sí es falso, ¿no? El sudario de Oviedo. <risa> no lo sé, no lo sé Pero yo... vamos a ver, si tengo aquí el dato, Bruno Esta universidad norteamericana dice que es del siglo VII Bueno, sí, ese es el, claro. el estudio que hace la universidad ¿Vas norteamericana a, ¿va, ¿Vas a discutir tú ahora? No, <risa> no, no, no, no, no discuto es Ellos mismos lo han discutido Ah, bueno que esa, esa es la... La cuestión, ¿no? sí. Todo esto parte de las investigaciones, las múltiples investigaciones que el Centro Español de Sindonología, que son eh, un centro radicado en Valencia, fundamentalmente eh, dedicado al estudio de la Sábana Santa, pero también de la reliquia española que complementa a la síndone de, de Turín que es el santo sudario mmm, que se conserva en, en Oviedo y que teóricamente es el eh, trozo de tela con el que se cubrió el rostro de Jesús y ahí no aparecería en la imagen que aparece ahí no se trata ya de ningún tipo de radiación ni de emisión de aloe, de, y de mirra, sino mm. eh, fundamentalmente de las huellas de sangre eso sí, a partir de las huellas de sangre de ese rostro, de esa cabeza se ha podido reconstruir una imagen del eh, rostro que las dejó impresas que ha resultado ser extraordinariamente similar a las del rostro que aparece en la Sabana bueno, Santa luego ¿Qué? además se ha encontrado otra serie de rasgos que la verdad es que por lo menos nos hacen plantearnos que cubrieron ¿Qué tanto cubrieron? el Santo Sudario el Sudario de Turín O, o perdón, como el santo Sudarios que es el de Oviedo, vamos o ver, la sábana santa de Turín que di, cubrieron posiblemente a la misma persona digamos pañolón, ¿no? el, el pañolón es, es exacto, ¿no? como se denomina, el pañolón de Oviedo sí, sí, pañolón mejor porque sudario puede ser pañuelo. efectivamente, y existía ya un estudio <coughs> previo sobre el carbono 14, pero con vamos, con eh, muchos elementos eh, de duda, con muchos elementos que faltaban por, por apuntalar y los investigadores del centro español de, de sinonología efectuaron recientemente un un estudio a partir del pasado mes de septiembre cuando a través de Felipe Montero, que es ingeniero químico y director adjunto del equipo de investigaciones del Centro Español de Sindonología, realizaron un corte en ese sudario y lo enviaron al laboratorio norteamericano Beta Analytics, que tiene su sede en Florida, para que lo examinaran, para que lo estudiaran y para que trataran de determinar mediante el carbono 14 cuál era la antigüedad. De este, de este lienzo que apareció en el siglo XI, pero del cual existen determinados rasgos y determinadas evidencias históricas que han servido para reconstruir, en cierto modo, su historia a lo largo de los últimos eh, 2000 años. Pues bien, después de varios eh, meses, los investigadores norteamericanos eh, remitieron a la Universidad Politécnica de Madrid el resultado de esos eh, estudios, un resultado sorprendente, revelador, pero a la vez... ...lleno de interrogantes... ...que son las que abren los propios estudiosos... ...porque ese... ...ese trabajo... ...asegura que... ...el, el santo sudario... ...mediante el carbono 14... ...es del siglo VII... ...después de Cristo... ...es decir... ...sería falso... ...el problema... ...primer problema... ...es que si es falso para quienes dicen que es falsa la Sábana Santa de Turín... ...porque es del siglo XIII, del siglo XIV... ...pero si cubrió a la misma persona, que es algo en lo que han llegado a conclusión todos los estudiosos... ...hay algo aquí que no encaja... ...pero los propios responsables de este análisis emiten en su informe... ...una serie de valoraciones en donde dicen que han descubierto... ...que una sustancia, que posiblemente algún tipo de aceite, óleo o derivado ha contaminado la celulosa, que ha contaminado el lienzo, que esa sustancia que estuvo en contacto con la reliquia transmutó su composición eh, molecular alterando y señalando la antigüedad del de siglo VII. La conclusión a la que se llega es que esa contaminación de origen desconocido que sufrió el sudario rejuveneció en varios siglos la eh, Vamos a llamarlo así, la sabana santa de, de Oviedo sí, o el, el sudario o el pañolón de Oviedo. Pues con sí, lo cual, sí que nos han aclarado bien la cosa. Con lo cual, tenemos más eh, más interrogantes. Esto les pasa por encargar los estudios a ciertas universidades. Sí, sí pero, pero bueno, lo, lo cierto es que mmm, sí. plantea una serie de, de detalles. El problema es que no es un estudio todavía cerrado. ¿no? Teniendo Massachusetts al lado, ¿verdad? ¿Para sí. <risa> el, el trabajo, la verdad, es que forma parte de todos los últimos eh, estudios sí. que se han hecho eh, sobre las síndes de, de Turín. Perdón, sobre el sudario de Oviedo. De, de Oviedo Y que se han presentado hace muy pocas semanas en un, en un congreso sí. celebrado allí En donde aún no se conocían todavía esos estudios sobre el carbono 14 Pero mmm, yo creo que son en este sentido muy interesantes En el sentido además también comparativo con los que se realizó con la Sábana Santa En donde se suponía la existencia de algún tipo de elemento contaminante Lo bueno de estos estudios es que han sido fieles al resultado que han dado los ordenadores del siglo séptimo, pero han sido fieles a reconocer que ha habido un elemento que ha contaminado la, la claro, síndrome en tiempos la más recientes, ¿no? Bueno, la pues síndone, la, el pañolón de Oviedo. Pañolón ¿no? De no Oviedo. Sabe pues eh, aquí hemos tenido otros datos eh, sobre la Sábana Santa de Turín y sobre el pañolón de Oviedo, aunque cabe comentar eh, Jesús, que sábanas santas hay muchas, ¿no? Sí. Eh, solo por contacto ya se puede sí. ser Sábana Santa, ¿no? Solo... <risa> Sí, además es bueno sí. un poco aclararlo. Es verdad que fue una época donde proliferaron muchísimo las Sábanas Santas en todo el mundo, ¿no? sobre todo en todo el orbe cristiano. En España, por lo menos catalogadas, hay 25, 25. No todas están expuestas, no todas existen. Hay algunas que han desaparecido, sobre todo en la Guerra Civil pero 25 catalogadas y en algunos lugares incluso hasta tienen dos, ¿no? como es el caso de No Alejo. Pero siempre se habla de copias de la sábana santa. En ninguno de estas localidades en España eh, dicen que sea su sábana la auténtica. Lo que pasa es que adquieren sacralidad por el hecho del mero contacto con la sábana Auténtica, con la sí, sábana sí. de Turín. Entonces, en algún momento, el pintor de turno lo que hacía es que se llevaba un lienzo más o menos de las mismas dimensiones. Pintaba de una forma muy infantil. La verdad es que muchas sábanas de estas son muy naif, ¿no? donde ni siquiera reflejan de una forma fiel eh, lo que ellos supuestamente estaban viendo. Pero bueno, sí servían un poco para la duración popular. Y luego estaban en contacto, durante unos segundos, unos minutos, en contacto con la sábana la que ahora llamamos la sábana santa de Turín y a partir de ese momento decían que los poderes que detentaba la sábana de Turín pues pasaban también de alguna manera a estas sábanas, estas copias de la sábana y luego se convertían pues en milagrosas, y así eran expuestas pues en los distintos lugares pero perdón por... jesús sí. de, de esta se diferencia el pañuelo de Oviedo ¿no? sí, sí, sí, exactamente, ahora comento un poco lo sí, del sí. pañuelo de Oviedo, estoy hablando de lo que son las sábanas santas, eso es, eso es. que es eh, bueno pues la, lo que nosotros conocemos tanto el anverso como el reverso, porque cuando se hacía la copia, sí. en casi todas ellas se hacía las dos, o sea, se pintaba, porque esto sí que son pinturas, tal cual, a pesar de que en algunas leyendas piadosas de estas sábanas eh, apócrifas, vamos a llamarlas así, se contaba de que no había rastros de pintura. Claro, solo tienes que hacer un pequeño análisis visual, ¿eh? lo digo ni siquiera científico para darte cuenta que hay pintura, pero a mogollón. Entonces, lo que hacían es que luego se convertía ya por mor de esas tradiciones populares en auténticas sábanas milagrosas. Eh, aquí en Madrid, sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid, tenemos un pueblo que se llama Torres de la Alameda, donde tienen una de estas sábanas, bueno, cuentan auténticos milagros de ellas no en otros lugares hay distintas fechas donde se van se van confeccionando pero casi todas ellas suelen ser del siglo XVII, siglo XVIII de aquí tenemos entonces en España unas 25 sábanas 25, 25 totalmente catalogadas eh, se sabe dónde están eh, recogidas, guardadas o fueron expuestas en su momento hasta que desaparecieron no. otra cosa es verdad que es el pañalón de Oviedo. hay como dos, una diferencia muy clara es decir, todas estas la sábana santa de Turín estamos hablando sería una imagen por proyección y la, eh, lo que es el pañalón de es una imagen por contacto. Yo creo que eso es importante determinarlo, porque así como, ya digo, dejando fuera todo lo que son las copias, que es pintura tal cual, igual que las santas facis, por otra parte, tanto los, los santos rostros que hay en España, el de Jaén el de, y el de Alicante, es pintura como tal, es decir, no tiene nada de sobrenatural, por mucho que digan las leyendas, porque incluso se ve que son iconos bizantinos, incluso ni guardan tampoco la proporción de lo que sería un cráneo, una, una cabeza humana. Y lo mismo pasaría pues con la que se guarda en el Vaticano y en otros lugares. Es decir, esos son pinturas tal cual. Otra cosa es que luego se consideren milagrosos, sean reverenciados o la Iglesia permita su culto, que es lo que suele hacer en claro. este tipo de reliquias. En el caso del pañolón de Oviedo, es interesante porque además esto Bruno también lo sabrá esta sería la segunda prueba que se hace del carbono 14. El carbono 14 al pañolón de Oviedo se hizo también en el año 1994 además se hizo en España, no se tuvo que mandar a ninguna universidad norteamericana ¿Sabes Bruno qué datación dio el carbono 14 del año 1994 efectuado en el pañolón de Oviedo? tenía, creo, del siglo XIII, XIV, XI. No. Siglo I. Del siglo VII. Ah, siglo VII. <ríe> siglo VII. O sea, no, no especificaban, hablaban más o menos de la mitad del primer milenio, entonces hablaba entre el siglo VI y siglo VII. Coincide, que es lo que me ha sorprendido. Uh -huh. Es decir, que también en aquella época, y lo que pasa es que no quisieron dar eh, ningún tipo de bueno, pues de publicidad, porque ya había ocurrido lo de la Semana Santa de Turín en el año 88 entonces, bueno, pues dijeron, coño si en el año 94 hacemos lo de español Antibio", y también sale. O sea, que ya había un estudio previo claro que, previo que XVIII, no se divulgó eh, suficientemente y es verdad que ahora se ha intentado hacer por lo que comentaba Bruno, porque tampoco fueron a lo mejor las condiciones adecuadas no se, cono no se conocía la tecnología tan sofisticada que se tiene ahora y se ha hecho un análisis pero entonces eh, lo que se dató fue a mediados del primer milenio, incluso se especificaba que podía ser entre el siglo VI y el siglo VII. O sea, que la culpa la tuvo el rey Sisebuto, sin duda alguna. <risa> Siempre hay un su por medio. Entonces, bueno, nada, lo contaba un poco como curiosidad, porque los dos análisis, más o menos, han incidido casi en la, en la misma etapa. ¿Quiere decir que eso que es falsa no es falsa? Bueno, pues eh, evidentemente eh, no quiere decir nada, porque fíjate también de la semana Santa de Turín, la cantidad de cosas que se ha dicho. Bueno, Incluso el propio Miguel Lorente también especificó que Sar, eh, y la, y eh, los que se dirán. Eh, sí, lo que se dirá Que el incendio que hubo en Chamberí, por ejemplo, pues que aquello pudo haber afectado, como no, a la concentración del carbono que podía tener este lienzo. Bueno, pues algo parecido también ha podido pasar con el santo sudario, este pañuelo andoviano. En todo caso, el, cuando se efectuó el análisis del carbono 14 en la Sábana Santa, yo creo del siglo XIII y del siglo XIV, coincidía con su aparición en Lirey, en Francia, sí. entonces existía así un contexto histórico para asegurar que era un fraude, es decir... Fue a partir de esa fecha, en esa fecha cuando empezó a hacerse una ostentación pública en el Lirey, uh -huh. de la síndone de, de Turín, y por lo tanto era fácil atribuir a esos monjes de Lirey la responsabilidad a la hora de falsificar. En, en este caso, en el siglo VII, en la historia del, del sudario de Oviedo, no existe ningún elemento que nos sirva para apuntar a nadie o a algún tipo de estamento para responsabilizar de la autoría del, del sudario de Oviedo, porque... Hasta el siglo once XI, XII, que creo que es cuando se abre en Oviedo el arca con todas las reliquias. En el siglo once además, por cierto, Eso. fue el Cid uno de los testigos presenciales sí, junto con Alcón Así es, así es. <ríe> sí. Claro, si que se hubiera dicho... Que fue... lo que volvemos al no, sí. que, Con lo que si se hubiera dicho en ese análisis que... Eh, la datación correspondía con esas fechas podía pensarse en que había alguien interesado a la hora en, de abrir eso de potenciar el significado de alguna de esas reliquias con, con distintos motivos, el hecho de que sea el siglo VII no es coincidente con ningún eh, acontecimiento en la historia del de la, de la, sudario de, de Oviedo significativo, porque entonces se encontraba guardado, se encontraba en ese periodo de, de oscuridad en su trayecto que, que acabó 300 años después en ...o 400 años después en Oviedo. ¿no? Bueno, en todo caso, Carlos, eh, la lista de reliquias cuestionables... Eh... Todas, prácticamente, todas, menos todas. probablemente las dos de las que estamos hablando hoy. Hmm. Pero recordamos, como siempre, que a la Iglesia el que la reliquia sea cuestionable o no... ...le da igual, tire lo que motiva al consideración hmm. ...como reliquias la fe deposita en ella. ¿no? Algún diente, visto yo, de, de presunta santa... Eh, <risa> ...y era un diente de vaca, gigante. <risa> sí, sí, bueno, ¿no? bueno, ¿y, y, habría otro? dientes, tendrían las santas unos dientes... De un dientes tamaño. de San Apolonia o de San Cristóbal... ...que siempre se consideraban que eran auténticos gigantes... Sí. ...que se sabe que son dientes prehistóricos, es decir, que eran de algún animal que yo, yo conocía. Yo he no he llegado a ver alas de ángeles, sí, sí, sí. también, de ángeles, e, sí. e incluso he visto algunos prepucios. Pero alas sí, o plumas. Sí, sí, sí, plumas, sí. plumas, plumas, que plumas. plumas. No, no, la, las alas enteras no, de las plumas. Sí, sí sagrados no, prepucios hay bastante. Sí, cosas. en Sangüesa, Navarra hay una de estas plumas también. Un presunto pañal de Jesús, fue quemado en la guerra civil. Y en Coria por ejemplo, en Cáceres, no. pues existe, eh, si que yo sepa, por lo menos el único mantel de la última cena, porque normalmente todo está duplicado, teplicado ¿no? Sí, sí, Pero bueno, sí. el único mantel, que por cierto fue custodiado por los templarios, hasta que luego pasó por distintos avatares hasta la Catedral de Coria. Sí, sí, ese, el, el, la colección de reliquias es... El mantel es de la ordinaria, el, el, el mantel, sí, sí, totalmente roído, bueno, roído y carcomido sí. y además con trozos quitados, porque cuando se puso hasta a la veneración popular, ¿no? O sea, se tuvo que, que retirar vivieron, porque la gente comieron, iba allí y arrancaba así. trozos auténticos de ese mantel sí, sí, para luego tenerlo en su casa. Entonces al final... Prohibieron sí. la exposición pública y ahora solo se sigue pues en momentos muy concretos. Antes solo sí. era el 3 de mayo cuando bueno, se Bueno, a ti, Carlos, lo que más te gusta tener es un, un objeto de Pompeya, ¿no? no, no, eh, no sí, no, objetos sí. diversos de Pompeya. Una cacerola, algo que sí, nos sí, hable sí. de, de la vida cotidiana. Sí, sobre todo porque la, la sorpresa es que lo que se está replanteando por una in investigación nueva que acaba de, de ser publicada es que eh, lo que nosotros pensábamos de Pompeya no es exactamente probablemente lo que era la realidad Y después de dos décadas de trabajo, Penélope Allison, que es una investigadora de la Universidad Británica de Leicester, pues lo que ha hecho es un, un trabajo que pretende demostrar que en realidad para que toda la vida que nosotros veíamos de villa de lujo, de descanso, de la, de la alta clase romana, de los patricios, pues en realidad ocultaba lo que era la vida más prosaica y mucho más, la palabra es que se acutre de todo lo que había alrededor que nosotros no vemos, no intuimos y no sabemos Pero que ahora, a, la, a través del análisis de los pequeños objetos, los pequeños objetos cotidianos que se han ido encontrando demuestran que en realidad toda esa especie de sensación de falso lujo, incluso de casas pintadas, de colorines, de, de eh, exagerada riqueza, lo que ocultaba era a una enorme cantidad de gente que hacía posible que unos pocos, una pequeña minoría, viviera con ese nivel de vida. Bueno, pues ahora llega nuestra información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Luego seguimos paseando por Pompeya, que Carlos se la conoce muy bien, y vamos a ofrecer incluso pues, una, una estancia en la casa de los hermanos Betty. Eh, bueno, vamos a hablar de, de cosas que había por allí. Y luego también hablaremos del fin de la especie, que es mi tema favorito, como yo todos sabéis el apocalipsis, eh, va a acabar esto eh, estamos condenados a un colapso cultural, un colapso como civilización pues Carlos también tiene algún dato en ese sentido vamos a, a discutirlo después en la tertulia de las 4C ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad municipal a ver qué, qué ha pasado cuántos hemos ganado y después seguimos con la rosa de los vientos en Onda Cero Radio de los vientos en Onda Cero Caramba, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Retomamos nuestra tertulia zona cero en nuestras 4C. Volvemos a invocar a los dioses del misterio. Si los pitidos no lo permiten, supongo que todo esto es por las celebraciones electorales. Todo el mundo, Carlos, es verdad que todo el mundo ha ganado. ¿eh? Qué maravilla. La siempre, se gana, siempre se gana. Es como el EGM. A mí me recuerda mucho el EGM. Es verdad. Todo el mundo sube todo el mundo sube, todo el mundo ha prosperado sí, sí, sí, sí. en tal o cual sentido, sí. hemos avanzado en tal o cual intención. Bueno, hay un refrán refrangesteano y no se consuela. Es Oye, no quiero, pero, pero esta vez es verdad, ¿eh? Mm -hmm. Todos es están contentos, ¿eh? es verdad porque eh, si uno ve los, los datos, <risa> yo creo que veo, uno a, uno votos totales en las municipales ha ganado, sí, sí. pero en esas municipales en lo que es lo que vale. Por suerte, o por desgracia, que son los concejales, los representantes, ha ganado el que ha perdido, el que ha perdido entre los dos, es verdad, así sí, sí. Si uno ve las autonómicas a nivel general, ha ganado uno, pero si suma las cuatro autonomías que no celebraban elecciones, que las celebraron el año pasado o el anterior, entonces gana el otro. Entonces, verdad, han ganado todos. Es una maravilla, ¿eh? yo, yo uh -huh. estoy encantado. Somos un país feliz, La cuestión es que está todo exactamente igual que en las elecciones del 2003. Claro, somos un país feliz, Bruno. Sí, no digas, sí, sí, sí. es un país feliz. Estaba potencia industrial del mundo, estamos entre los 20 primeros en calidad de vida, ¿eh? pero ¿sabes qué pasa? que vamos a colapsar sí, pues no por... creas, ¿eh? ya sabes que yo esto yo tengo una discusión que... contigo, pero tú sabes a... que tú y yo discutimos que sí, sí, cada sí. vez que sale una noticia de este estilo, como la que voy a comentar ahora como, de... como los mayas en 2012 en, en, sí, de, eh... de, de, de Homer Dixon Homer Dixon, no Homer Simpson. Sí. Es que es no exactamente lo mismo. El canadiense, dice. Sí, es canadiense. El bueno, canadiense. Homer Dixon sale de vez en cuando a, a contar algunas de sus teorías. Es él un teórico, es, el, es un teórico. Sí, es el, el director del Zuro Center, eh, está en Toronto, en Canadá, mm. y es uno de los mayores especialistas, eh, iba a decir en catástrofe futura. No, realmente no es su especialidad, pero él, él publicó hace tiempo un libro que se llama The Upside, The Upside of Down, tira algo así como... ...en el que habla de lo, de lo que el nombre del título indica... es decir ...de cómo caer desde el punto más alto... ...que es de lo que él eh, se ha ocupado... ...en un artículo que ha tenido un enorme impacto... ...por lo menos en el mundo anglosajón... ...en una, tora, en una revista de Toronto... ...que se llama Glove Mail... ...y donde él reflexiona sobre lo que para él es el problema principal... ...el paradigma de la caída de las civilizaciones... ...ha dicho Juan... ...cuando me presentaba la noticia... ...en lo que yo he dicho que yo no estoy de acuerdo... Es decir, él dice siempre que estamos... Al, ...como el, el Imperio Romano en el siglo V... Sí. ...y yo sostengo que si nos queremos comparar con los romanos... ...cosa que me parece complicada... Sí, sí, ...pero sí. si tuviéramos que hacer el juego de hacerlo... Yo diría que estamos después de la época de Mario. Eh, es decir, estamos, bueno, pues la Guerra Social. Exacto, estamos al borde de la Guerra Social caramba, de Mario. Es decir, pues es decir, pero, no, sí, no, pero no. es que son, son seis siglos y medio antes. ¿Y quién ¿sí? es sí, amigo? Ahí está la cuestión. Hombre, estamos hablando de una difícil comparación. Pero, sí. pero estaríamos, estaríamos en un sistema parecido al de la Guerra Social. Es decir, uh -huh. A un enfrentamiento en, en, la, en el seno de la sociedad dominante. Es decir, y mucho antes de lo que sería el comienzo de lo que, por ejemplo, los los especialistas, bueno, la gente como Toynbee llamaba el imperio universal, es decir, cuando se unifica en un solo estado todo el núcleo de una civilización. Bueno, Pues el, el caso de del trabajo de Homer Gibson es que más que tratarse de una investigación propia, se trata de una investigación sobre lo que serían eh, marcas o indicios que le permiten creer que nuestra sociedad está a punto de colapsar. Sí. Cuidado, él no habla de colapsar en el sentido de finalizar, habla de colapsar en el sentido de entrar en una crisis profunda que le eh, eh, obligue, de alguna manera, a caminar hacia otro lado. Él, digamos, que firma cinco o se fija en cinco puntos El primero es que él dice que cuando una sociedad se colapsa, rápidamente eh, pierde complejidad. Es decir, si se hace más sencilla, más simple, más elemental. Es curioso que, aparentemente, alguien podría decir que todo eso no ocurre en la sociedad occidental. Sin embargo, de la parte que yo he leído, Curiosamente es lo que me parece más interesante lo que hizo el Homer, Homer Dickson. Es curioso porque es la que aparentemente es menos difícil de, de explicar. Pues bueno, si con todo lo que hay ahora mismo de interconexión, de multi multiconexiones entre actividades, ciudades, países, sí. eh, enlaces de globalización, tecnología cada día más avanzada, tecnología cada vez más accesible. ¿Cómo es posible que se hable de simplificación? Pues sí. es Sería ahora muy largo contar, voy primero a contar los puntos, pero digamos que a mí es la única parte que me convenció un poco. La segunda coge como ejemplo a un, bueno, un, a una persona bastante conocida en España, que es un biólogo evolutivo, que se llama, se llama Jared Diamond. Jared, Jared Diamond publicó un, un, un libro muy conocido en español, bueno en inglés, pero que está traducido en español, que se llama Gérmenes y acero. No sé si tiene algo más el Sí, nada, además nos, pues, sí, sí. nos preguntó Un oyente hace poco sí. por ese libro Que es un libro realmente muy interesante Que a mí no me convence, es decir, yo creo que dentro del estilo De libros del, de, Jared, de Jared Diamond Hay algunos mucho más interesantes Pero bueno, en cualquier caso, es un libro de fama mundial Es un divulgador que básicamente Dice que la convergencia simultánea de muchos Problemas es lo que genera de repente El colapso de una sociedad que está en la cúspide Este era el fondo El fondo del contenido de, del libro de, de Homer Dixon, de del, del que artículo. sitio tan famoso claro upside of Down más que del, del artículo que publicó en el, mm. en el Toronto Globe and Mail O sea, lo que dicen es que vamos a morir de placer eh, Muy parecido, vamos ¿Cómo? a morir de una confluencia de problemas a los cuales nuestro buen estado de vida no nos va a permitir solucionar el problema, porque para hacerlo tenemos que romper esa calidad de vida que no queremos acabar con ella. Y apuestan el, por el reduccionismo. Claro, el tercer claro. elemento es el, la teoría de un sociólogo que se llama Jack Goldstone, que es de la George Mason University de Estados Unidos, que sí. lo que dice básicamente es que si se se da un, un crecimiento simultáneamente demasiado rápido en la población y una escasez de los recursos esenciales, se produce un, col, un colapso por el sistema tradicional. Con lo cual, en el tercer punto, eh, Homer Dixon iría al problema del crecimiento global, no al mantusianismo puro, pero casi casi. Uh -huh. Uh -huh. Y la cuarta parte sería eh, la teoría de Joseph Tender, que lo que dice es que eh, realmente las sociedades complejas responden mal muchas veces al, a los destímulos de eh, que, que reciben, y responden cuando digo mal, en el sentido de que se hacen cada vez más eh, complejas sustituciones sí. y por lo tanto mucho menos eficaces sí, sí, sí. de cara a una solución. Resumiendo, con todo este puzzle, eh, Homer Dixon lo que dice básicamente es que no hay solución, es decir, que o reducimos nuestra escala de vida y nuestra estructura a la dependencia menor de lo que serían De otros, al habla, por ejemplo, de la capacidad de autoenergía, de que las casas poco a poco se van convirtiendo en centrales energéticas propias, de la capacidad, por ejemplo, de controlar el agua, de, incluso de utilizar nuestros propios alimentos, utilizando jardines, sistemas de autoalimentación. Bueno, en realidad... Esto, aunque no lo dice él, hmm. dañaría de manera irremediable la estructura social actual. Es que Con lo cual a larga tendríamos el problema exactamente Es igual. que estamos al borde de una hecatombe. Que yo <risa> sí, es que, que lo dice hecatombe. Es lo que dice, bueno, hombre, la guerra social fue una hecatombe en el caso Sí, pero mira, italiano, por ejemplo, pero... Dixon lo que afirma en algunos de, de, de sus otros escritos, por ejemplo, dice el problema no es cuando se acabe el petróleo, el problema es cuando se acabe el petróleo barato. <risa> Exacto. Claro. Que y, la para es... que, y para eso quedan 15 años. O no. Es decir, porque siempre quedan 15 años El problema es que llevan quedando 15 años desde 1950 Entonces, como siempre quedan 15 años de petróleo Pues sí. es que se acaba convirtiendo en el pirata sí. en, en, el, en, en el pirata de la peli, de, o sea, pues, de la novela sí. la, la, la princesa prometida Que vive siempre porque alguien lo sustituye El petróleo siempre se acaba Pero luego realmente no se acaba nunca Porque siempre aparece otra nueva bolsa sí. es decir, de hecho yo que creo por, que... que por cierto que ha subido una pegoma mauritania ¿eh? eh, con... Claro, pero fijaros sí, sí, que sí, sí, sí, justo en sí. la semana que se anuncia El vuelo del primer avión del mundo Que va con pila, combustible, con pila de combustible Realmente, ya. nadie avanza en las pilas de hidrógeno género de combustible porque realmente da igual uh -huh. porque siempre hay alguien que va a mantener el, el vivo el mundo del petróleo es decir bueno el problema es que él añade un, un elemento que nunca había tocado Dixon que es el problema del calentamiento global bueno pues eh, pone una nota más de apocalipsis dentro del caos que, que presupone pero como luego siempre da una solución Es que es una cosa muy graciosa lo de estos. Uh -huh. Algunos teóricos anglosajones que después de pintarte un una copa apocalíptico en 500 páginas de 600, dedica luego 95 a arrepentirse de lo que ha dicho. Entonces, <risa> bueno, luego lo que eh, dice a... es que realmente lo podemos cambiar. Hay esos dos analistas que, que saben que cómo va esto del petróleo que ya han pronosticado que para dentro de no muchos años, 2020 acaso, el barril de petróleo se va a poner a más de 400 dólares. Sí, ¿eh? pero es que está por ver que eso colapse la civilización nuestra. Pues, pues, pues. Pues, pues. pues eh, hay quien considera que no. Entonces, es, bueno. la cuestión es que él dice básicamente que se podría solucionar por lo que he comentado sí. y que luego que dice que además que los tiempos de crisis no necesariamente son hmm. malos pero por eso tú y yo soy porque gar... dice que genera un enorme eh, movimiento de, sí. de, de movimiento social que a la larga genera bueno pues nuevos nuevas vías de, de exploración de nuevos caminos el Ahora... gran problema que veis es de verdad que es en el que yo no veo una gran solución es el problema de la población. De la población, sí, sí. Que esa sí que va, vamos a colapsar porque la capacidad de la Tierra para dar de comer a la gente está en torno a los 10.000 millones de seres humanos. Pero no humanos. tanto para la capacidad para dar de comer sino porque la población crece en los entornos peores. Sí, sí, sí. sí. sí es decir, es que, en 2000... que tienen menos recursos para sobrevivir. Pero es que en 2050 estamos en 10.000 millones de seres humanos. ¿eh? Sí, no, y antes incluso. Y antes incluso. Vamos. Y voraces todos y todos queremos comer tres veces al día, que es una cosa que nunca he entendido, pero... Sí. <risa> pero tres veces al día. Entonces, lo bueno es que tú piensas que no va a haber colapso, yo que sí, yo creo que y que los, los dos colapso. somos de la sociedad prohidrógeno. Efectivamente, <risa> somos de la sociedad prohidrógeno. Creo que más que un buen colapso, primero, eh, hay un mu multitud de factores que, que Dixon no acaba con de, de convencerme, por lo menos la manera en la que se expone, ni ahora ni antes. Sí. Sin embargo, es verdad que sin embargo los, los, los cita correctamente, porque los más peligrosos de todos, que son eh, la difusión de tecnologías para la violencia en masa, mm. que es el gran mm. problema, mm. yo creo, de los próximos 20 años, sí. porque... Esto sería terrible lo que decir ahora mismo, pero es que todavía no han puesto nadie una bomba atómica en una ciudad. ¿Que la pondrán? Bueno, es verdad que el otro día hablábamos de los sí, sistemas de sí, Korsakov, sistemas para sí, intentar sí, sí, localizar, de, de la problemática que tiene utilizar un arma nuclear contra la población civil, pero que a la larga el, el crescendo este va a seguir subiendo. Sí, sí, sí. Un día de es que tú ya yo hablábamos de sí. por qué los terroristas son malos, pero nunca lo totalmente totalmente malos. Mm. Bueno, pues la cuestión sí. es cuando se pasa ese nivel. Sí. Bueno, eso, eso sí sería un, un factor de, de peligro de colapso social pero es muy difícil que se llegue a eso ay señor, que siglo XXI, ¿Qué, qué nos dice el gobierno invisible en ese sentido Bruno <risa> hay una de las eh... que año ha marcado el gobierno invisible no, no, no, no, no, no, no marcan ninguno porque tampoco es una cosa unitaria en donde todos tienen la misma dirección pero uno de los personajes de los que yo hablo mucho que es eh, Brezinski. En, en este libro que es una de las personas que ha intentado vislumbrar en la medida de lo posible el futuro y de cómo las tendencias sociales y políticas eh, pueden eh, diseñar ese futuro hablaba mucho de algunos de estos asuntos no del problema de la superpoblación del problema de la eh, aparición de nuevas eh, potencias pero no veía un problema en ellos sino veía la forma de o ve la forma de, de aprovechar esa situación para seguir manteniendo el, el sistema lo que eh, pretende este egoísmo gobierno invisible es mantener las cosas eh, como están, es decir, eh, en cierto modo lo que decía Carlos ¿no? Mm, siempre dicen los analistas más o menos esto lo dirían muchos miembros del, de ese gobierno invisible <risa> no digo que, quedan no 15 sea, años, 15 años que de siempre, siempre quedan 15 años y hoy quedan 15 años pero en el 2020 es que va a quedar 15 años también, 15 años ¿no? más, sí. Bueno, sí, entonces sí. un poco plantean eso y que cuando de verdad queden 15 años, el sistema se habrá Mira. encargado de haber buscado los mecanismos que no afecten al sistema para hacer esa sustitución. Mira, no, ¿no? no es cuestión de meterme en una co-studio, que su libro me parece una porquería, pero la cuestión es que es muy no, no, clara. No, te metas. Así, ¿os, ¿Os dais cuenta que ahora mismo el petróleo tiene que estar a 150 dólares? Uh -huh. ah. Pues no. O sea, que no, que es que fallan siempre sí. Pero fallan siempre porque es que es un verdadero disparate ¿no? ¿Pero por qué? Porque Pero... siempre nos quedará el Antártido, siempre nos quedará no, Alaska No, porque es que, eso, es que cualquier tipo Pero... de conspiración parte de un problema según Es que el es imposible refieres, por según de, eres... de lo que acaba de decir Bruno no, Según el estudio porque... del Sturin, debía estar hace dos años Hace dos años el 150 me cuenta, y, con esos trabajos esos problemas sí, se basan en algo absurdo sí. Si un tipo como estudio lo descubre Es que no puede hacerse. Uh -huh. Entonces, de antes simple. mencionaba lo de, lo de Mauritania y es verdad que se descubren bolsas de petróleo constantemente. Sí, eh, ese es uno de los, eh, eh, por ejemplo, uno de, bueno, de en el de, propio Irak, por cierto. Algunos, sí, sí. algunos de esos ¿vale? eh, grupos que forman parte de lo que yo aquí llamo el, el gobierno invisible mmm, habla mucho de cómo intentar eh, gestionar el dominio por parte de las grandes potencias occidentales de determinados eh, focos, de determinados ámbitos geográficos en donde existe... Eh, petróleo que no está siendo explotado o donde se sabe que pueden existir grandes bolsas de petróleo, por ejemplo a ciertas zonas de África, todo el Golfo de Guinea, en donde ya se sabe mm -hmm. que hay que hay petróleo, pero que puede haber pero mucho más pero es mm -hmm. <risa> eso, no, claro, eso está totalmente controlado entonces el control de, sí. de esos... El, el gran objetivo ya desde los años 70 de, de estos grupos, desde la crisis del petróleo era diversificar las fuentes que a nosotros nos dan petróleo que no se quede solamente en Oriente Medio que hay que controlarlo, que hay que eh, dominarlo en la medida de lo posible porque va a ser nuestro sí. principal grifo, pero que hay otros grifos que hay que dominar y muchos de esos grifos se encuentran en partes de, de, de Asia y sobre todo en, en algunas zonas de África Yo Africa, le voy ¿no? a dejar a Bruno una cosa que he leído hace poco, es sí. española por cierto eh, que demuestra que hay cosas interesantísimas ...que escribe gente sobre analistas que a lo mejor no buscan el llegar a una solución global a un problema... ...pero que analizando problemas de su, de su parte de competencia llega a conclusiones interesantísimas. Es un informe sobre, sobre el control por Occidente de las, rutas, de las rutas de comercio, por el comercio global... ...en el Asia Central, que es una pasada. Porque demuestra cómo a veces haciendo un estudio de análisis, pues un, un elemento concreto llegas a una visión casi forteana de las cosas, es decir, ostras, lo que acabo de descubrir. Entonces, llama mucho la atención. Realmente lo que dice Bruno es cierto. Bueno. Porque, ¿sabéis que el, el, el, el comercio marítimo se ha multiplicado de una manera estratosférica en los últimos 10 años? Claro. Si las rutas marítimas que se <risa> han sido fundamentales para el control del comercio en el mundo, por razones obvias, han aumentado muchísimo en los últimos tiempos. Porque hay una especie como de Intento de evitar, no está provocado, ¿eh? es una consecuencia probablemente natural, puramente por la deriva del comercio normal, a que el transporte se haga por mar. Es decir, porque hay un incremento muy intenso de la riqueza en las costas. Eso es una tradición que viene el capitalismo desde el siglo XV y XVI. Sin embargo, en vez de reducirse, se está acelerando. Se está acelerando porque los que no estén ahora mismo en el borde del contacto con el resto del mundo, se van a ir muriendo. Entonces la verdad es que eso, que es una, que era el gran drama, por ejemplo, de la Rusia zarista, uh -huh. no tenían un mar libre de hielos, sí. pues sigue siendo el gran drama de la rusa de Putin. Entonces, es curioso que, que el mundo tiene un montón de, de problemas detectados hace más de 150 años que siguen exactamente igual. Uh -huh. Y siguen exactamente igual precisamente porque no hay un gobierno mundial. Uh -huh. Es decir, uh -huh. Porque no consigue dar nadie una solución a eso. Es verdad, al final es que acabaremos todos viviendo al, eh, al borde del mar. ¿eh? Eh, claro, pero el famoso gran juego del uh -huh. imperio ruso, ...y el imperio británico, es decir, de la India y el Asia central soviética... Sí. ...está exactamente igual... ...el punto es el mismo... Es decir, ...y el conflicto es igual, la única sanción, solución es que... ...la, la nación dominante del gran juego... ...que era la Gran Bretaña Imperial... Ha sido sustituidos por sus primos Pero son los americanos los que están en el mismo lugar sí. Entonces, Es decir, Esas cuestiones que parecen muy tontas Dichas así, si las ves en un espacio de 100 años Empiezas a verse de una manera diferente hmm. Entonces, Jobar, qué curioso uh -huh. Pues eh, así es, muy bien ese apunte Es es lo mismo sí, sí, si Es claro. un juego de geoestrategia sí, Pero sí, sí, si sí, lo, sí, lo sí. planteas a 150 años en vez a 2 sí. Te das cuenta de que las cosas son Mucho más sencillas a veces de lo que, de lo que parece Sí señor, sí, señor Bueno, pues, eh, ¿qué os pensabais? Que la Navidad será el 25 de diciembre, Bruno ¿Tú que Devoto, si es que, lo es... que pones tu, tu Belén siempre y tu arbolito, sí. pues pues no ahora debes ponerlo el 25 de mayo Ah, pues eh, es que, es. que esperen también Y si no, que se lo digan a estos del Congo, ¿verdad, Jesús? Sí, a la iglesia quimbanguista Joder, Jesús, qué cosas más las sacas eh, me ya trajiste la de Maradona, pero esto Nos faltaba la iglesia quimbanguista Sí, sí, sí, quimbanguista, que claro, como su nombre indica es porque su líder fue Simón Quimbangu Claro, si claro no, hombre, nos no hemos dijo, percatado de inmediato Yo nada no, más <risa> oírlo, imagino que esto le graba la explicación Esto va a ser cosa de Simón En casa le llamamos Simón Simón, Simón Quimbangu Para los amigos. y qué dice Simón Kimbango pues no lo curioso es que no lo dice él porque cuando él crea esta iglesia la iglesia de Jesucristo sobre la tierra así realmente se llama pero bueno a nivel popular para los amiguetes la iglesia Kimbanguista, pues no comentó que la navidad se hiciera en esta fecha concreto no estamos hablando de una congregación religiosa bastante importante hoy asentada en la República Democrática del Congo y Y bueno, estamos hablando de, de bastantes miles de, de personas que están siguiendo esta confesión religiosa. La verdad ¿no? es que siempre que montas una iglesia verdad sí. o creas una religión, se te apuntan 7.800 vienes ahí, pero de inmediato. Sí, sí, bueno, incluso fíjate que aquí hay versiones eh, sí, eh, sí. contradictorias a veces. Se habla, yo digo miles porque, bueno, sí, sí. para esto, ser... Esta es la imagen más, eh, la de Forrest Gump, cuando sale a correr. Sí. Eh, que que se... la va siguiendo, ¿no? Sí, sí. <risa> una cosa parecida. Se empieza a sumar la este gente a la masa. Simón, Kim Bangu, y ahora tiene tres millones. <risa> pues digo que sí. digo miles, pero miles miles de miles, tres millones incluso, pues digo que algunos eh, datos más optimistas para la iglesia, por supuesto, para este tipo de iglesia, se habla ni más ni menos que de 17 millones. A mí me parece exagerada esta cifra, ¿no? Pero vamos, al menos tres millones, tres en, el, millones en la República es, Democrática del Congo. Reconocido, sí, Y aledaños, pero sobre todo el núcleo principal le tiene en la República Democrática del Congo. Entonces, bueno, cuando Simón Kimbango crea esta religión, hace ya un montón de años, el de hecho ya ha muerto, sí. pues bueno, se estableció una especie de liturgia, pero no se llegaba más lejos. ¿Qué ocurre? Que en el año 1999. uno de su. de los kimbanguistas más espectaculares. Un obispo, y, un obispo. Sí, que, y que reformó de alguna forma también el rito de, de la iglesia, de su fundador. Sí. Pues tiene una serie de revelaciones proféticas. Claro. Y este, y una de estas revelaciones proféticas le dice esta entidad divina que se está celebrando muy mal la Navidad. Muy mal. Que eso del 25 de diciembre, porque no es verdad, que, que no nació Jesucristo, sino que realmente nació un 25 de mayo. Así que, desde esa época, desde 1999, pues digo que, bueno, es relativamente reciente... Bueno, y lo cierto es que, si te pones a pensar... Pues tiene razón. me habéis eso? quitado el comentario... <risa> O sea, que a veces... Es ya lo hemos comentado que el 25 de sí, diciembre sí, sí. era imposible y que tuvo que haber nacido en unas fechas sí, sí, sí. más primaverales. Más ¿no? primaverales claro, ¿no? claro, claro, Pero sí ya lo de ajustar al 25 claro, de mayo ya suena un poco. Más a que ver, no lo razona de de Pero, No, perdón, una visión es una visión, no discute. Claro. claro. O sea que, no queda claro que Jesús de Nazaret era argentino, ¿no? Al 25 de mayo, es verdad. El 25 de mayo, eso. <ríe> o sea, mira, lo de la iglesia Maradona. Sí, sí, tiene sí. Cuando aquí unido. Y cuando tiene esta revelación coincide con el 80 cumpleaños de otro de los dirigentes de esta iglesia, que era Sa Salomón Kiangani, Kiangani que, también, sí, sí. que era uno de los discípulos que sí conoció en vida a, a Simón Kimbangu. <risa> ¿Y entonces, y, entonces coincidió, con, un, y coincidió con, el... con el 80 aniversario, este hombre tiene estas revelaciones, una, y una de estas revelaciones le dice, hijo mío. El 25 de diciembre, ni fun, fu ni, ni nada. O sea, no. realmente es el 25, el 25 de mayo, de mayo. Bueno, pues. y ahora su objetivo de esta iglesia cristalmanguista es intentar convencer a la iglesia católica de que realmente no es el 25 de diciembre, sino que la correcta es la suya. Así que se han congregado, pues imagínate, Los miles de miembros, en lo que es la, la ciudad, en bueno, el pueblo más bien, donde está la sede de esta iglesia, que es en Canda, y ahora el pueblo es conocido como el Nuevo Jerusalén, porque... Pero, Sí, es, hay muchísima gente allí que realmente con, cree a pies juntillas en los dogmas y en la fe de, de esta religión bueno, y, pues y están convencidos que ha sido así así que este 25 de mayo pasado se han congregado allí muchísimas personas han hecho los actos, pues estamos hablando de una iglesia cristiana, en fin, con sus sí, sí, sí, ribetes, sí, sí. tienen sus cositas, pero, pero cristiana al fin y al cabo, y entonces han claro. celebrado con, con todas las de la ley el nacimiento de Cristo, entonces dicen que esta realmente es la fecha, la fecha. es la fecha que hay que celebrar a bueno. partir de ahora, pero para todo el orbe cristiano. Pues seguro. Yo creo que hasta que unos centros comerciales, ¿no? Decidan cambiar la fecha, de Navidad. La fecha de Navidad. nadie lo conseguirá. Es que de momento estaba bien. Sí, no, estaba ah, bien, estaba el problema bien. es que oye, si repasamos todas estas, muchas de las festividades que tienen este carácter de celebración en, de en honor a alguien como días del padre, días de la madre, eh, días de los enamorados, todo esto todo descubrimos que en realidad bueno, pues lo que hay detrás es normalmente la potencialización por, sí. lo, lo han potenciado determinados Eh, determinadas firmas comerciales, ¿no? Mm. Pues algún día igual también llega, la, también llega el, el momento, momento de celebrar dos de, veces la Navidad al año, veces. ¿no? Bueno, pues ah. nada, eh, en todo caso, la, la iglesia quimandista esta, sí, que, el, el, el de Quimbago, <ríe> pues eh, dice que el 25 de mayo es cuando el 25 nació. De mayo. Lo celebraron Francisco. durante 24 horas, comiendo, rezando eso sí, eso sí, comiendo, bailando, de <ríe> <ríe> los 3 <tres> millones. <ríe> no, pero pues eso no cambia de la no da igual la latitud. Es verdad. Bueno, el otro día también Se, se convirtió en el budismo no sé cuántos miles en la India, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? Con... Pero el, el, bueno, lo de las conversiones masivas es algo que está mal visto en general, ¿no? pero mucho más en la India. ¿Qué pasó en la India? Que no lo acaban de, de digerir muy bien. Sí, sí. Porque en este caso hay un agravante, porque muchos o sea, ha habido una conversión masiva de muchos miles de personas y 100.000 de estas personas eran intocables. Entonces, ah, de la casta de los intocables. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Casi de los descastados porque sí, esto de sí, sí. según algunas teorías dicen que ni siquiera forman parte de las castas, la inmundicia, la inmundicia fuera, fuera sí, de sí. las castas efectivamente. Sí, sí. Entonces, eh, en Bombay, hubo también... Hombre, si yo fuera intocable en la India, yo me convertía al budismo y a lo que fuera, ¿eh? Claro, efectivamente. Es claro. que se han convertido al budismo porque dice que a ver si hay por fin les puede reconocer sus derechos como seres humanos. Eso es, eso eh, es. Ya sabemos que a partir de la independencia de la India, con su nueva constitución, se abolió el sistema de castas y, teóricamente, eso está sí. prohibido y todos tienen los mismos derechos y están reconocidos ante la ley para sí. eh, las mismas oportunidades profesionales. Y, en la realidad y no por, es así. Y por eso la actriz de Bollywood le da un beso a Richard Gilles, la quieren ejecutar. Y mira ¿no? lo que pasa. Sí, sí, sí. Bueno, ya parece que le han levantado la condena Ya puede, ya puede acercarse por allí y recharger. Pero bueno, el hecho es verdad que lo ven muy mal Pero lo que ven peor todavía son las conversiones al cristianismo O sea, no pueden concebir un hindú Que alguien eh, cambie de religión para convertirse al cristianismo O al islamismo Sin embargo, bueno, ven un poco mejor Que se conviertan al budismo como ha sido este caso no Estas miles de personas, en concreto estas Estos cien mil intocables Que se les llama de los Dalit Es de la casta hinduista de los Dalit pues eh, lo ven un poco mejor porque consideran que el, in que el budismo es como una proyección claro. lógica y natural en el hinduismo. Por y la afinidad cultural, decir, y, en claro, sí, sí. Así que bueno, pues se generó esta polémica por eso, porque mm. no consideran que este tipo de cosas se deba producir en la India, pero bueno, ha sido asumidas y sobre todo ha sido una reivindicación social uy, cargada de polémica. Porque estos intocables, estos, eh, estos 100.000 personas de, la, de los Dalí, de la casta de los Dalí, uh -huh. lo que han intentado decir de una forma clara, es decir, que con el budismo ellos se van a sentir mucho mejor reconocidos, no solo como religiosos, sino también como personas. Bueno, es decir, pues es... una buena noticia. 100.000 intocables eh, se han pasado al budismo en masa. Sí, estamos hablando de que hay 170 millones de intocables, o sea, decir que esto es una minucia estamos hablando de casi entre el 15 y el no. 18% de la población india, ¿eh? Es lo que hablábamos antes de Pompeya, Carlos, eh, que una cosa es hablar de la élite y porque otra es la cosa. Verdad, ¿sí? los 30 millones de indios que ven como nosotros hmm. y de luego los otros mil y pico que no. ¿Y en Pompeya cuántos, cuántos esclavos podía haber, cuánta gente podía Pues haber? probablemente había casi el doble que pobl... más del doble que la población eh, libre, es decir, había sí, sí. un montón, sobre todo porque ser una villa de vacaciones, una ciudad citomada sí, veraniega. Eh, había una acumulación enorme de población esclava de que traían los, las familias patricias, bueno, pues simplemente para vivir bien, pero hasta el extremo que dice, la propia investigadora dice que eso que te, te podías cruzar con ellos una y otra vez por todos los, porque es que mantenían todo en funcionamiento, claro. pero eran invisibles, luego de la verdad, porque no generaban los elementos de la riqueza ornamental, que es lo que nos ha hecho tener las, eh, la imagen que nosotros tenemos proyectada de... De, de Pompeya. Uh -huh. La verdad es que es un, una cosa bastante curiosa. Exacto. O sea, mueren todos al final, ¿eh? No solo sí, los todos, no solo lo, lo ricos. Bueno, por nuestra tertulia, Zona Cero, como siempre, interesantísima. Ya ahora vuestras consultas. ¿Qué tal, Matías Posito? Buenas noches. Muy bien. Tomás aquí, os he dejado un poquito eh, ¿no? de tela cada uno. Sí, sí, sí. ¿Y, y no, es, no es el mantel, es ¿eh? las servilleta. ¿Por qué no puede haber elecciones todos los domingos que nos traigan un catering electoral, verdad? Eh, no estaría mal. Un poquito de salchichón y cosas de estas que traen solo en elecciones. ¿eh? Sí. El problema no. es que si hubiera elecciones todos los domingos, Algunos no podría hacer campañas electorales De 15 días y lo llevaría fatal Muy mal, muy mal. <ríe> muy mal. <ríe> Y cómo nos viajan eh? ¿Cómo, claro. Yo no sé, cómo Tienen cuerpo para, para tanto viaje Que están hablando en Vitoria por la tarde eh, al, al rato están en León, luego bajan a, a Soria uh -huh. no, lo... no encuentran atasco eh, No hay atasco, es verdad, es verdad. <ríe> Luego te pasan los coches a 300 por hora Sí, dice, ahí, va uno. ahí va uno Debe ser el ministro Ah, no, no, no, no, no, no, es ministro porque no va en un avión del ejército. Yo no sé si hay algún estudio sobre si de verdad modifica y yo creo que no, eh, personalmente. Modifica de verdad la intencionalidad del voto de las personas estas campañas. No, prácticamente no, no poco... pero quería que iba a decir que si modifica el clima, me estás asustando. Ah, no, no, no, no. El, cli el, el clima no tengo la la más mínima duda de que lo modifica, Hombre, por yo... lo menos el clima social. El clima social, el clima sí, de, sí. De, de, de templanza en, en no, de la pues gente. Sí. Yo creo que todo eso sí que lo modifica. Pues es, sabes, una reunión con los feligreses. Pero ese sí, eh, exacto, Pero yo yo no claro. creo Creo claro. que, yo no creo que haya modificación, en realidad, además, no, ver, muy poco, en, en este caso, en este caso el, y, y en los anteriores, eh, salvo en las elecciones del, del 2004, que igual había una serie de factores, pero que no tuvieron nada que ver con no. la campaña, pero... Eh, El, las, yo sí que creo en, en las encuestas, se dice que se equivoca mucho. Cuando yo ahora, hoy he cogido alguna de las de los primeros días y no se han equivocado tanto. No, no se equivocan tanto. Yo, y ese, ese voto, el que se confiesa un mes antes de las elecciones... Yo creo que la mayor, el noventa y tantos por ciento de las personas lo tienen muy muy claro. Sí, porque ¿no? Aquí, no creo, ¿eh? aquí en si España, opinas. después de 30 años de, de trasiego democrático, estamos todos bastante convencidos. Sí, ¿no? y y yo creo que país, lo, país. de lo que debían convencerse eh, también la, la clase no. política es que hay que hacer campaña durante cuatro años, ¿no? Hay dos factores ¿no? que en España he un poquito en la encuesta y que son muy curiosos. Pero hacer campaña es, de otra forma. Que Es la población fiero, que no. deja de votar porque se ha muerto y la que empieza sí. a votar porque nunca había votado. Uh -huh. Sí, los que son mayores de 18 años. Eso fuera de los perfiles habituales de control entonces ahí se te escapa uh -huh. sí. porque no sabes muy bien ahí dónde te va a salir no, siempre hay un factor sorpresa curioso, pero en, en eh, pero España un hay, hay, una pero no hay, ¿eh? hay una rancia tradición de no borrar a los muertos del censo ¿eh? no hombre no no me refiero <risa> al burgo podrido inglés no, me refiero <risa> a, la, a, la, a la sensación de que ahí no sabes exactamente por dónde va a salir uh -huh. hay hay indicios pero no hay mucha seguridad pero si sometiéramos a una rigurosa revisión cada censo de cada municipio claro eso es bastante seguro ¿eh? seguro sí, sí sí España tú piensas, eso, ¿tú, sí, piensas sí, tú piensas claro, no. tú piensas que de verdad que de verdad, Y de estos de no repente es... que se censan en dos minutos en otro sitio y no sé, no sé. Pero no, y es difícil el cruce, ¿no? Porque además, no, que no, que está, eso está bastante bien hecho. Ahí, mm. ahí España ha cambiado mucho. Yo, bueno, sí. en España y el mundo occidental el mundo en y el mundo en general. Sí, mm. bueno, pues antes de la catombe, pues... <risa> <risa> Vamos no seas, con consu... no seas pesimista, <risa> Vamos <risa> a ver las consultas. que, eso, hay que, que todavía hacer. no habéis citado siquiera la ley DONT. Sí, es correcta o no. La ley 2 no es correcta es una aplicación más. Bueno, pues es ¿queréis una opinión sobre votación? <risa> <risa> El sistema electoral español, mira, todavía no lo no es bastante bueno. Sí. De la los ley, mejores la, del mundo, de verdad. La, ¿eh? la, la ley 2 tiene injusticias enormes. Sí, pero tiene eh, muchas justicias sí, también. Pero, pero, por ejemplo, hoy en, en Madrid, hoy, por ejemplo, más o menos, eh, creo que, no sé si era en, en la alcaldía o en la comunidad, pero es igual. Por ejemplo, tanto a PP como a PSOE le costaba 20.000 eh, votos un un escaño no es escaño mm. un concejal o un la comunidad es un diputado mm. eh... Por ejemplo, eso, unos 20.000 eh, personas votando, les costaba uno. A Izquierda, unos 10.000, perdón, unos 10.000. Tenían que votar 10.000 personas para conseguir un representante. Izquierda Unida, por ejemplo, la o sea, tercera fuerza necesitaba 20.000. Sí, pero eso, eso es un límite, porque luego va pero, atacando eh, la primera lista y va comiendo. Claro, no, ¿la es, eso es una injusticia, o sea, sí, hasta cierto punto. Pero otros sistemas electorales son, impedirían que existiera una eh, tercera fuerza. Exacto, o una cuarta, una quinta con exacto. representación. Hmm. No, lo, la, el único debate que yo creo que cabría sobre el modelo español sería... Eh, si hace falta una segunda vuelta después de las generales para evitar que partidos locales o minoritarios puedan influir en el gobierno de la totalidad, uno... O eh, si se debería reducir la presentación representación de lo, aquellos que no tienen representación nacional uh -huh. y que en, en perjuicio de los que la tienen local, por ejemplo, sí, ya sí, que estamos sí. con Izquierda Unida, Izquierda Unida es tiene como... una representación similar a la de Convergencia y Unión con muchísimos más votos uh -huh. a nivel nacional. Uh -huh. Pues esas serían las cuestiones que se podrían corregir. Uh -huh. Esas dos, el resto es bastante uh -huh. justo. ¿eh? Bueno, vamos con las consultas Zona Cero. <ríe> vamos a, hasta la línea de la Concepción, porque nos ha escrito su alcalde, Juan Carlos Juárez. allí está la línea de Concepción junto a Dice que escuchó en la tertulia el pasado domingo en la que se habló del último tesoro encontrado por el Odyssey Explorer pues nos cuenta, para que podamos comprobarlo nos adjunta un enlace a su blog en el que en febrero pasado ya relataba lo que estaba ocurriendo allí con los cazatesoros además nos ha adjuntado varias imágenes del seguimiento que por satélite se le había estado haciendo al barco en cuestión Que no nos lo ponga peor lo que ya dijimos Dice Juan Carlos, en ese plano se ve perfectamente como estaba en la costa española en concreto frente a mi término municipal llevando a cabo prospecciones Es muy curioso ...que el traslado de los millones de monedas, dice Juan Carlos... ...se haya realizado desde Gibraltar, en mi pueblo... Eso se, ...a eso se le llama blanco y en botella. Pero si es que este... ...si es el alcalde, acaba de decir exactamente... ...ha puesto peor lo que dijimos el, sí, el sí, otro día. Sí, sí, sí, no, que abunda, o abunda. Sea, si esto, si esto es, es, es verdad que... y me lo creo totalmente... ...pues esto abunda en la situación de que nuestro gobierno es totalmente inoperativo. Sí, esto lo han expoliado del Golfo de Cádiz. No, pero sí, no sí. que lo han expoliado, que les hemos dejado que lo expolien, que es peor. Sí, sí. Esto es como si te abres las puertas del Museo del Prado... Y dices, joder, es que no, no sí, nos dimos cuenta de que están abiertas. Sí, sí. No están las meninas. Claro, uy, qué, qué cosas. Sí, sí, bueno. pero, pero que llevan años haciendo esto. Sí, llevan, sí, llevan años, años. años que que no, no, no es eso. una cosa que se que yo, cañer, el otro día no me, no, me, no me pronuncie demasiado, porque no porque la verdad que no es un tema que tenga demasiado claro. Puse los tres, las tres cuestiones tal y como se debaten jurídicamente. si mm. las tres posiciones que hay. Pues son tres, no dos. Pero que en cualquier caso, si hay una cosa, es evidente. El gobierno no hace nada. Mm. Sí. No, no, no. Además, eh, me parece... Eh, casi, casi, casi tan flagrante lo que está ocurriendo en España. No ahora, ¿eh? porque esto es el detonante que ha hecho explosionar una situación que ya todo el mundo lo sabía. Es decir, hay eh, empresas eh, tanto privadas como semipúblicas en España de prospección subacuática que han denunciado esto durante muchísimo tiempo. Es decir, no se ha hecho absolutamente no nada, nada y estoy, nada. estoy hablando del gobierno español igual, pero sea el gobierno que, que sea, sea. No, es, que no es, es, es que esto no es un problema esta legislatura, ¿eh? no, pero tampoco del anterior ojo, ni del anterior, ni del anterior se están espoleando de una forma sistemática los precios que hay en España, sí. pero en aguas territoriales españolas ya no te digo de los barcos españoles que hay por ahí en otro tipo de aguas y que este tiene todos los ingredientes de que se ha hecho en España y que ha sido descarado sí, y muchas veces casi con la connivencia de algunas autoridades que han mirado para otra parte y todo lo que está ocurriendo ahí que hasta la Disney, que es uno de los socios de la Odisea ha intentado desmarcarse diciendo que, bueno, que cuidado que primero, que no es publicidad para la película de Piratas del Caribe 3, que en un, un primer momento se dijo. <risa> Pero, ¿Cómo va a ser publicidad? Si, si esto podría pagar 14 películas. Claro, de... pues, bueno, <risa> bueno, en un Y <risa> que todavía siguen de una forma machacona sí. diciendo el abogado de la Odyssey que no, que esto se ha recogido en aguas territoriales eh, bueno, Internacionales, marítimas, eh, en este inter... caso internacional. no, Incluso eh. dice que marítimas también del sur de Cornuay de Inglaterra pero, bueno, no pero, pero qué barbaridad como decir que, que es un o sea, barco que cargó en, en pero, México pero si es que pero, Juan, pero qué de más de que da las las lo moneda... que digan si es que igual si esto es como si dejas abierta la cámara claro, sí. del Tesoro el Banco de España y dices oye que sacó la bali y se la ha llevado pues claro, claro pero es, es que, es que, que, a mí es es que si, si el abogado dice que lo ha sacado de aguas españolas ya de, no, del claro, de ellos claro, sí, pero, no tiene ninguna necesidad de decir la verdad es que la totalmente igual pero es que esa insolencia esa insolencia pues bueno es lo que tienes cuando tienes un gobierno paleto y inoperante porque las imágenes que se han distribuido de las Monedas, de parte de las monedas que se han rescatado son las de Carlos III. Es Carlos III, por, por el amor de Dios. No, encima lo ponen como prueba. Mira, fíjate lo que saca. sí, pues, es Carlos sí, sí, III. sí. Es Carlos III. digo, Todo ponen como que es un barco del siglo XVII. Es que no tienen ni idea. Que nah, es sí que indignante. tienen ni idea. Es que encima están haciendo aposta. Yo o sea, creo que Se ya? ríen en tus barbas. Bueno, entonces, entonces, faltaría una ley ya que se aplicara. Sí, sí, sí. Faltaría incluso un organismo que se debería crear. No, de una forma. Jesús, eso es lo que temo. Que crearán el organismo, harán la ley, seguiremos igual. Porque el problema no es que no nos vamos hacer la ley, que ni, tampoco organismo. Es una ley para ley española pero... lo que debería regir eso. Eh. Tendría no que haber unos, unos tratados internacionales. Eh, para claro. to, para, para, y tampoco lo, tampoco lo bueno, hay. Eh. Que hacer, y cada vez menos. Y con el caso de los barcos españoles, que son los más hundidos del mundo con riquezas, sí. menos aún. Mira que nos hundían, ¿eh? ¿eh? Mira que nos hundíamos. Por la mayor parte fueron huracanes, sí, tempestades. Hundieron sí, sí, sí, sí. claro. nos hundieron pocos, ¿eh? No, no, en, bat, en batalla, es otra es otra, otra, otra leyenda, otra, ¿Otra leyenda, ¿Otra leyenda? 8 efectivamente. 8 bueno, otra en fin, si tendríamos para, para programas y para... en fin, vamos a tomar. Hay la denuncia, por tanto en sí, blog.predista sí, sí. de leyenda. Bueno, digital. luego te, luego si ¿Sí? me interesa la, la dirección, porque esto ¿no? es muy curioso. Sí, no, es, pero, pero sí, bueno, que sí. También, bueno, además esto que se diga, porque es que estamos hablando de 3000 pecios que hay en aguas españolas, o sea, que estamos hasta 5000 se habla, ¿eh? Hasta 5000. Pero si es que tú Jesús, pusiste un ejemplo tuyo tan bueno, este es el único país del mundo que tiene el sarcófago de Micerino. ¿Sabe dónde está y no lo saca? Y no lo saca, sí. O sea, es una cosa De una dejadez, sí. y una de Siria. luego sí. llegarán los de Isaias y hemos recuperado el sarcófago de Micerino en las costas... En la base naval española <risa> Cartagena, <risa> en el medio. Base, bueno, sí. una cosa hemos recuperado de un fiordo noruego que está... Estaba... <risa> Algo así. Sí, o sea, sí, pero sí. no crean, no estaba allí, apareció en Alaska. Sí, sí, sí, <risa> sí. sí, Se ha hecho una valoración del patrimonio subacuático arqueológico que podemos tener, ¿sabes? Sí. E incluso se, se ha... Ya apunté 30.000 millones de euros. 80.000 millones me, de euros. Euros En oro y plata. O sea, según los datos. 14 billones de pesetas. O sea, según ¿eh? los datos del historiador italiano Claudio. <risa> si es que ¿sí? ¿sí? 6.000 toneladas creo. de oro sí, sí. y 34.000 toneladas de plata se supone que están es debajo la de las aguas. Es sí, sí. Espero que sí, sí. Caligra recoja. Y los únicos que se están recogiendo son este tipo de empresas piratas hmm. que están haciendo de las suyas, ya te digo, incluso con esa sí. connivencia de, de las autoridades españolas ¿Eh? que es penoso en este y caso. Y viene a hacernos el balance un historiador eh, italiano con un nombre muy Claudio Bonifacio. Claudio Bonifacio. <risa> bueno, pues nada, en fin, eh, mira, que no me quiero poner yo. <risa> Vamos con Gregorio, que nos escribe sí. desde Elche porque ha oído en algún programa anterior que últimamente no hay tantos casos de misterio y que muchos de los que salen son falsos o fraudulentos. Y se pregunta si significa eso que muchos de los que salieron en el boom de los 70 y 80 eran falsos. También se pregunta si fue ese boom motivado por la profusión de revistas programas de misterio donde había que dar noticias a cualquier precio. Además propone pasajes de otro tipo no centrados en una figura histórica y te menciona, por ejemplo, pues un pasaje dedicado a los mentideros de Madrid en el siglo de oro, Juan, sí. o dedicado a los destrozos que hicieron las tropas napoleónicas de tumbas ilustres o la vida cotidiana en los pueblos del siglo de oro. Bueno, pues apuntamos con mucho cariño esa sugerencia En cuanto a lo de los casos de, de la actualidad ¿crees? Sí, yo no creo que se produzcan Menos casos eh, Todo, eh, si si Es que también habría que hablar de qué tipo ¿no? claro. eh, Estamos hablando de Figures, fíjate, Estamos hablando de ovnis Un, un ejemplo, muy, sí, sí. muy muy rápido ha, ha citado posibles fraudes que os fue, Nosotros hemos hablado muchas veces De fraudes como el libre Berlis del Triángulo de las Bermudas Y sin embargo, la desaparición más misteriosa De los últimos 30 años Se ha, se ha producido hace claro. dos semanas uh -huh. o sea, es, decir, uh -huh. es que realmente, claro que casi Sí, hay casos. sí, sí, por supuesto que hay, que hay casos. A lo mejor no se comentan sí. o no se dimensionan, ¿verdad?, como eh, se hacían los años 70. Pero eh, como... Eh, sí, sí, no. Es decir, eh, lo, lo que ocurre es que yo creo que hay más información sobre este tipo de casos, eh, se dan a conocer más episodios eh, de estas características. Eh, quizá al margen de esto el tema OVNI es distinto, porque sí. el tema OVNI funciona por oleadas, por ciclos. Eh, en los años 70 eh, hubo muchas noticias, claro, a mediados no, de los 90 también, pero dentro un, de cinco años puede haberlos. No nada que hacer ahora. Eh, pero hay un Dan Brown que sí, hace algo sí, parecido. Sí, sí. Pero, es, pero es otra eh, cosa ya. Pero mm, no, no, no lo sé, no lo sé. Se venden muchos más libros de estos temas ahora que en los años 70. Mm. Las revistas de entonces, eh, entonces en, en España existían revistas de, de estos temas. Sí. Estaban Karma 7, la Karma 7 de, de entonces. eh, No, en los años 70, no, ah, no, todavía, no, todavía no, Y eh, Mundo Desconocido. Bueno, pues entre las dos no suman ni un 5% de lo que vende una de las tres que hay ahora. Es decir, eh, entonces. Entonces, eh, entonces y ahora no se pagaba absolutamente nada a personas que daban a conocer fotografías y tal, es decir, no había fraude en ese sentido, podía existir cierto ego por parte de quienes los daban a conocer para aparecer en un medio o en otro los eh, programas de radio de, de estos temas en los años 70 eh, a nivel nacional Pero, no, mediano, medianoche. Eh, medianoche, que eh, el otro día, si sí, alguno eh, vio los, eh, los documentales estos de las, hormigas, eh, de las hormigas blancas, descubriría de dónde salió la noticia de la muerte de, de Miguel Bosé. Que yo que no, sí. no lo reconocía, no sí, lo acordaba, sí. pero fue, pero fue de, de, del, sí, de medianoche, pero no de la época de, no, de los fue, años 70, pero sino fue, de más adelante, pero en, sí, sí. en otra radio, cuando ya estaba en otra radio. Fue cuando Antonio José Ales estaba en Radio España. Eh, en Intercontinental, cuando estaba en, en Intercontinental ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, ah, sí. Yo pensaba que estaba en Radio España. Sí, todo. sí, daba los boletines, después hace una, una cosa muy rara y salió ahí. Es decir, pero no existían programas como ahora, mm, ni había más, más información. Lo que ocurre es que el mundo de la información se ha ampliado tanto que la repercusión sobre las noticias, pero sobre cualquier tipo de noticia, ¿no? sobre estos temas, sí, es mucho menor. Es decir, cualquier cosa que ocurre se diluye inmediatamente en el tiempo, salvo que tenga una trascendencia brutal. Es ¿no? Entonces, al haber mucha más información sobre muchos temas, al vivir en la sociedad de la información en la que vivimos, el impacto de las noticias es mucho menor y mucho menos duradero. En el, en el tiempo. Claro, esto por ejemplo lo que ha traído hoy Bruno de la Sabana Santa. Claro. Esto en los años 70 o años 80 aparece en la televisión pública española. Claro, y permanece más en el tiempo. pero No quiere recuerdo, decir ¿no? que se vieran más. Sobre noticias. todo, más gente lo ve porque había una claro, sola cadena. Una sola cadena. Claro. Ocho, el programa de Jiménez del oso Lo, que, que, lo que, que cambia es el impacto. El impacto, impacto del claro. programa de Jiménez del es que era una sola televisión claro. en es que todo el país. Claro, ¿eh? tenía, tenía una audiencia de 8 millones. Claro, lo que perduraba en el tiempo era lo que aguantaba esa información en el en las conversaciones del día siguiente, ¿no? Sí, sí, sí, Pero sí, que sí. se hacían del día siguiente y de la semana siguiente porque había menos información. Sí, Ahora sí. hay más informaciones de estas características. Pero al haber más de cualquier tema Se diluye muchísimo más el tiempo Que yo creo que en el fondo es un gran problema Para el mundo de la, de la información En cierto modo ¿no? sí. o, o una gran ventaja Es decir, porque cuando las noticias no tienen tanta repercusión En el tiempo Se pueden utilizar menos las informaciones Para determinados intereses Pero a la vez se consigue que informaciones Que sean importantes para la sociedad Para la cultura y para el mundo tengan una repercusión muchísimo menor sí. Esto del Odyssey que hemos hablado Esto ocurre en los años 70 Estamos cinco años hablando de ese tema Posiblemente, ¿no? Sí. Pero pues, pero en los años 70 igual no nos hubiéramos enterado oh, De todos porque exacto. no habría existido fotos por satélite A través del Google Para enterarnos no. de, de, de, de qué en, estaba haciendo ese barrio En los ¿no? años 60 que se llevaban las ermitas, ¿verdad, Carlos? Las ermitas españolas, piedra a piedra Sí, algunos cambios Hoy en día sería un escandalazo Entonces claro. pues ni se comentaba no, pero, pero, el, Nada, no se comentaba absolutamente claro, nada claro. Pero no había no había fraude y que se Tanto que se dice que había más fraude Porque había más noticias, ¿no? No, no había nada, nada de eso, ni, ni, ni lo hay ahora. Mm. Por, por mucho que es, bueno, pues habla... tampoco lo hay ahora. hablaremos de esto por cierto en el también eh, en el homenaje que vamos a brindar claro. a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso el próximo eh, 30 de mayo coincidiendo con su santo, que para eso no. era un santo no. <risa> no. y en la Universidad eh, Carlos III que acoge este acto convocado por la Rosa de los Vientos y cuya musa es eh, Pilar Cores eh, vamos a estar ahí disfrutando con unos buenos amigos y todos los que os queréis dar cita en el aula magna de dicha Universidad Carlos III a las 8 de la tarde eh, ahí estaremos y brindaremos ese recuerdo, esa evocación a uno de los grandes maestros de la comunicación el magnífico divulgador, el doctor en psiquiatría Fernando Jiménez Del oso a las 8 de la tarde con un puñado de leales eh, que, que nos acordaremos de él y hablaremos hablaremos precisamente de esta influencia ¿no?, ejercida claro, en los años claro. 70 y 80 y, y cómo pues muchos jóvenes ilusionaron ¿no?, de aquella generación gracias a las explicaciones del buen doctor ¿Más cosas, Martín. Pues José Miguel os pregunta por María del Amo y su libro Cuando la higuera esté brotando y os hace esta pregunta porque ha leído en su libro sobre la posible interrelación entre los fenómenos naturales, la expectación que provocan y el retorno de Cristo. ¿Habéis leído algo sobre el tema? Pues no. No, no. no, no. Lamentamos no poder. Yo no lo lamento, ¿eh? No he leído, no lo siento. Bueno, uno intentó el otro día. Malo, ¿eh? pero yo el, el otro día intentó hacer un huequecillo, pero estaba con esto del gobierno invisible y no... En fin. O sea, que los fenómenos naturales Es decir, que, y, la, ¿y la relación con la venida de Jesús? La expectación la avenida, que provocan y el retorno de Cristo. El retorno de Cristo. Bueno, pues cuando tengamos algún dato más, alguna información, pues ya comentaremos. Miquel, tiene varias preguntas. La primera de ellas, si, concretamente, que es la sociedad secreta Illuminati, si todavía sigue actuando hoy en día, con qué fin se fundó en Baviera, e independientemente de esto, ¿qué opináis sobre la información de una posible Tercera Guerra Mundial o algo parecido para el año 2010, concretamente para julio pues, de 2010? ¿eh? Pues mira, que nos viene muy bien para los monográficos de profecías. Ah, espera, queda bien, sí, mira, guerra mundial que no habrá en el 2010, mira, está bien, ¿Eh? hay que apuntarlo. A mí me encanta, siempre que tenemos una guerra mundial... Eh, Pero si la hay todos los años. Ya, ya, por eso, por eso. Vez, Pero que conseguimos hacer muy buenos datos de audiencia en el monográfico de profecías. Hay verdad, sí, en la que profecías que no se van a cumplir. <risa> de, eh, hay que decir algo, de todas formas, sobre, sobre este tema, ¿no? Lo de los Illuminati, ya sí. lo hemos dicho, podemos grabarlo sí, lo hemos dicho muchas veces, lo contábamos en, en Enigma también, en el, mm. en el libro, lo cuento yo yo ahora. La sociedad secreta Illuminati existió, eh, existió en Baviera, tuvo, tuvo un periodo de influencia Pero otra cosa, ¿no? y dejó de existir. Dejó de existir en el eh, en el año Se fundó en 1776 y fueron disueltos finalmente en 1886. Desde entonces dejó de existir para siempre. Y toda la información que hay después es puramente apócrifa y, pura y totalmente falsa. Es decir, no existen los Illuminati, no son los eh, masones de grado 33, eh, multiplicado por 33, que se reúnen para conspirar contra el contra el mundo. No, no existe nada de eso. Con lo cual sí. te has cargado eh, el libro de Robert Goodman, El gran complot. Lo siento, <risa> eh, Lo, lo siento, y siempre? Robert es el gran amigo mío. Y los líos eh, que te ha traído también. ¿eh? Eh, sí, <risa> pero pero lo, lo digo y lo mantengo. Esto no quiere decir que no existan El, el asunto es que detrás de los Illuminati se han metido absolutamente... Eh, existe la tendencia de que cualquier cosa detrás de las cuales puede haber intereses ocultos, eh, puede haber eh, grupos, puede haber eh, tramas eh, que son ocultadas a los ciudadanos o que no son muy conocidas por los ciudadanos, eh, cada uno tiene su padre y son de su padre y de su madre, son de su grupo. De, y ahora se ha querido meter todas esas cosas bajo la esfera de esta presunta sociedad que según su principal defensor, es decir, para que conozcamos de dónde viene la historia de los Illuminati, en la historia actual, es decir, existió una sociedad secreta y desapareció. Pero lo que viene después, las cartas de Albert Pai creo que eran el, el, las que quedan para la posteridad, en donde anuncia esas tres guerras mundiales. Las, la tercera tendría mucho que ver con el conflicto eh, Occidente-Islam. Además, todo ese material es completamente apócrifo. no tiene. Otra cosa es que mmm, el, es como lo, como la convención de Iron Mountain. No existió, pero quienes escribieron ese informe sobre Iron Mountain, eh, fueran quienes fueran. Eh, que es un grupo secreto que teóricamente se reunía en los años 60 eh, los textos que quedaron eran válidos como el, como el estudio personal que, que hacía un determinado equipo de, de personas pues bien, no hay nada real de los Illuminati la persona que ha difundido estas historias en los últimos años y que tanta repercusión ha tenido y no entiendo por qué es David Icke, este señor dice que los Illuminati existen, que no se disolvieron en ese año, que se siguieron reuniendo, que en torno a los Illuminati hay una serie de grupos que están bajo su amparo, la, la el El, el proyecto Nuevo Siglo Americano, los Skull sí. and Bones muchos de estos, todos estos grupos ya existen, pero no tienen una cabeza madre que sería los Illuminati porque según Debizaic además los Illuminati serían algo más que un grupo terreno, sino que sería algo que estaría influido por los espíritus del mal es decir, sería un grupo casi demoníaco satánico, satánico, sí. satánico pero además extraterrestre sí. Sí. porque dice que la reina los... de Inglaterra, que sería algo así como la jefa como un de, lagarto, los, ¿no? de los Illuminati no, no, cómo no, sería un Un lagarto, un lagarto, literalmente, un lagarto. y que debajo de su piel tiene, un, tiene piel verde, o sea, todo esto. Oye, a lo mejor es verdad. Sí, sí. por, por favor, que, no, sí, no, por favor por... no digáis eso, lo, lo, ya sabéis no, cuál es un... mí, eh, orden, No, lo mis de mis la son. piel verde puede ser verdad, que sea alienígena no tengo tan Bruno, claro. Bruno, haz el favor, haz el favor, eh, que soy, pero... soy un serio aspirante a la A la corona. No, la corona no, porque no pretende todavía suplantar a los jánovas. Pero no, no, pero, bueno. no, pero que, no, que no hay nada de... Ver... Y por desgracia, cuando se habla de los Illuminati en relación, por ejemplo a las tramas que sí existen para controlar el mundo del petróleo. Por ejemplo, de los que antes hemos hablado, esas tramas sí existen, pero tiene tienen nada que ver con Illuminati no, ni con nada parecido. Bueno. Lo único que hacen es desprestigiar a todas esas informaciones, ¿no? más cosas vamos a continuar combinando literatura guerras mundiales pues nos cuenta Andrés de Madrid que hace poco terminó de leer luché y sobreviví mi guerra de 30 años de Iru Onoda oficial japonés que continuó luchando contra los americanos aislado en una isla filipina hasta bueno. 1974 bueno, ignorando esto es una serendipia Juan esto, Genial, ¿eh? esto, te, esto lo hablamos tú y yo tú y ¿verdad? yo hablando de esto qué bueno <risa> <risa> esto es una serendipia sí, el, sí, el sí. oficial japonés ignoraba que la segunda guerra mundial hacía décadas que había no ha terminado pero no pero, luchó no luchó estuvo escondido no, esto... te acuerdas que, que hicimos una búsqueda de 110 Sí. 110 japoneses encontramos 110 uh -huh. bueno es que somos muy raros ¿eh? también hay que decirlo sí, Tenimos, es una afición extraña descubrimos 110 japoneses eh, que quedaron aislados pues la pregunta en concreto <risa> la pregunta de Andrés es si se dio algún caso de soldados alemanes que, que, ah, que continuaran sí, hay, con un caso, hay un caso hay un caso muy Ártico. curioso muy conocido el de Spielberg, Spielberg. efectivamente sí, sí, sí. Eh, cuando acaba la guerra mundial bueno cuando se rinde el ejército alemán entre el en, a medias entre el 2 de mayo y el 11 12, 13, 14, sí. 15 cuando se acaban de rendir todos mm. hay un grupo Un grupo de soldados alemanes que continuaron, continuaron en, en acción de una manera curiosísima en la isla de Spitsbergen, en el Ártico, y se rindieron en septiembre del cinco, seis meses después de acabar la guerra, nunca se ha sabido exactamente... ¿Qué escondían o por qué se escaparon de las patrullas noruegas y británicas hmm. que les buscaban? Se Ellos que eran... custodiaban una estación meteorológica eso en el es, Ártico. Eso es, eso es. Eran... es algo absurdo. Es... Nunca ha nunca habido una explicación clara a lo que pasó en Spitzbergen. Es uno de los pocos misterios de la Guerra Mundial que está por escribir entero. Sí, luego también hubo algunos elementos aislados de las, de las SS eh, que no se quisieron rendir porque... Claro, Hay un libro que ver, se ha publicado hace sí. poco sobre la guerrilla alemana después de la Guerra Mundial... Sí además está porque en español vamos hace un año no me acuerdo del mismo el título editorial pero fue una cosa muy pero muy, fue muy absolutamente chapucero, sí, sí, vulgar sí, y sí, sin sí, un... sí. lo que sí es cierto que grupos alemanes unieron a las guerrillas resistentes en Lituania y Letonia en Ucrania, y a, en y a, Ucrania y en Ucrania que algunos sí. estuvieron en activo hasta los años 50. Sí, sí, eso sí, es verdad. Sí, sí, la verdad es que los ucranios colaboraron con, con la Wehrmacht y, y claro, pues tuvieron sí. luego aquel... Pero lo más lo más interesante desde mm. punto de vista de unidad militar organizada fue la historia de Spiesberg que sí. sí. es rarísima. Sí. Pues os preguntaba también Andrés por algún libro donde pudiera encontrar más información bueno sobre la guerrilla alemana bueno, eran terroristas de hecho, después de la guerra mundial hay un libro publicado, no me acuerdo del mismo título, Buscaré que por cierto, fue una guerrilla de Chichinau ¿no? sí, sí, y en cuanto a, las, a, las, a los libros sobre la, la, la, los que se unieron a la, a la resistencia lituana lituana y ucraniana hay alguna cosa publicada en inglés pero muy po en español que yo sepa no pues Eduardo quisiera saber si habéis escuchado las declaraciones de un tal Jesús Alcantara acerca de que el cambio climático no es más que una teoría que no está demostrada la relación entre el nivel de CO2 y el clima y que hay muchos intereses creados no solo del lado de los malos, las multinacionales del petróleo, sino también de los que consideramos buenos, dice Eduardo, los que quieren reducir las emisiones de CO2 y que detrás de limitar las emisiones de, precisamente de ese CO2 está un interés de frenar el desarrollo de los países subdesarrollados Bueno, ya he contado una de las teorías que hay. Otra más. Bueno, pues pues sí, una hoja hoja más. una, una más. teoría que defiende, entre otros, Michael Cripton, por ejemplo. Claro. ¿no? Y se ha dicho, vale. y por eso los ecologistas le lanzaron casi a la yugular. Sí. Pero bueno, que es una teoría más minoritaria porque ahora la mayoritaria va pues que realmente el cambio climático es un hecho de que está provocado por el ser humano. Claro. Sí, pero hay toda, toda una línea Hombre, yo, no, yo no creo que los chicos de Greenpeace eh, quieran o quieran impedir el desarrollo de África, por ejemplo. No, no, no, o, no para nada. Vale. No, lo, lo que sí que hay es eh, una campaña lanzada por determinados eh, grupos, como el Instituto de Empresa Americano, como la Fundación Heritage, eh, determinados eh, think tanks y determinados eh, grupos, eh, de, no como los Illuminati, sino que existen y que son reales, que eh, pagan ...y se ha demostrado y lo publicó The Guardian hace unos hace unos meses... No, no, Jackson, ...con el dinero de la Exxon de, es, a Jackson través de estos grupos... ...ya está confirmado, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto... Confirmado. ...y sí, utilizan sí, sí. a determinados eh, grupos eh, cuya finalidad es eh, imponer una serie de, de ideologías... ...una serie de tendencias que pagan dinero a científicos y a expertos para abrir el debate, y cuando se abre el debate se acabó, es decir, cuando se abre el debate sobre un tema, siempre, siempre va a ganar aquello que aparentemente haga sostener más nuestro sistema, nuestra forma de vida, que nos altere menos en nuestro comportamiento, que nos haga estar más cómodo, entonces yo creo que con el paso del tiempo se va a hablar mucho menos de, de cambio climático a raíz de haber abierto este, mm. este debate, Hombre. en el cual creo que eh, el catastrofismo con el que se dan a conocer determinadas informaciones no ayuda a ser coherente con nuestro medio ambiente. Vamos ¿no? a dar un dato objetivo y es que en Estados Unidos de América, que como sabéis es el, la nación del mundo que más contamina, el 25%, eh, lo reconocen ellos mismos, pues en estas eh, últimas semanas se ha ordenado la paralización m, sobre la construcción de ciento y pico centrales térmicas movidas por carbón. Uh -huh. Y se ha prohibido ya la, uh -huh. la construcción. Eso es un dato objetivo. Sí. Uh -huh. Sí. Continuamos con una propuesta, por ejemplo, la de Nacho Y es que hagáis un, pa un especial eh, monográfico o pasaje del terror Sobre la mansión La Lauri de Nueva Orleans ¿La mansión? La Lauri. La Lauri La Lauri, la Lauri. La Lauri. ¿Qué te parece una mansión española? La Lauri, ¿no? La Joani, la... <risa> la Conchi, la Puri. La Cuchi. La, la, la Mari. Bueno, bueno, eh, habrá, habrá, habrá que mirar. ¿Por qué? Porque se nos ha escapado esto sin perdonar. ¿no? Puede ser. Y mira sí, que sí. tenemos un buen listado sí, sí. de... De mansiones encantadas, ¿eh? encantadas sí, sí, y variantes similares. Claro. Bueno, bueno, pues venga, lo apuntamos, ¿eh? Hay que mirar, hay sí, sí. que mirar. La mansión llamada La Lauri, en Nueva Zelanda. En Nueva Orleans. Ah, en Nueva Orleans. Pues ya a lo mejor ya ni está. Lo mismo la barrida, sí. Lo mismo ya. Ah, bueno, hay otro dato objetivo al cambio climático Sí, sí, sí, sí. ahora vamos a, a lo mejor se llama la ciena claro. sí. bueno. Desde Badajoz nos ha escrito Curro Porque le gustaría saber si alguno de los componentes de la tertulia Se ha leído el libro de Pablo Villarrubia Sobre el preste Juan Y si es así, ¿cuál es su opinión? y se acaba de salir me esta semana salir. pasada, ¿cómo bueno. vamos a llegar a leerlo? No, ¿no? Todavía no, y ya garantizo que seguro que es buenísimo. Yo sí, sí, sí, sí. Pablo, sí, yo sí muy bien, porque hombre. me lo mandó Pablo hace ya... No, sí, ha salido también, hace poquito, sí. pero hace dos semanas ya que lo tengo en libro. Yo también, yo también. Y bueno, la verdad que es un libro prodigioso. O sea, no, no te puedes hacer idea de que se puedan contar tantas cosas del preste Juan. El preste Juan sí, sí. Y según, palabras de, de Pablo Villarrubia, es una mera introducción, porque solo abarca el siglo XII y el siglo XIII. O sea, bueno, pero lo podéis encontrar en Aguilar, ¿no? Sí, y, en Aguilar. Sí, sí, sí, en Aguilar. O sea, todo lo que es el XIV, el XV, que también hay muchas más relaciones, sí. y muchas más cartas y muchos más documentos sobre este preste Juan, dijo que no lo pudo incluir. ¿Se porque... en cuenta que al que le gusta más él es el XVI? Pues... O sea, Pablito, como siempre, va sobrado ¿no? Libro, para ya, ya años, tiene 400 sí. páginas y son los de los es dos Esto siglo... va a modo de introducción. Es una <risa> especie de introducción. Bueno, pues o sea, el libro bien. es buenísimo. Sí. Sí pero, ya digo, que, que te da unas perspectivas totalmente diferentes de lo que es el Preste Juan, pero te quedas con ganas de más por eso, porque se queda en el siglo XIII. Pues todo lo que firme Pablo Villarrubia siempre es interesante. Sí, es recomendable. Hace muy poquito, Silvia, Casa Sola cumplía años, ¿no? Pues aquí está este muy oyente. Muy pocos, muy pocos, la verdad, ¿eh? Hace este oyente dice que, claro, que como ve que hay una epidemia de cumpleaños en mayo, le gustaría que se explicase cómo se empezó a celebrar el cumpleaños, cómo se empezaron a celebrar los cumpleaños. Él cree que desde tiempos remotos, pues ya los chamanes, por ejemplo, tenían muchos rituales en torno a la muerte, pero no Y del nacimiento de las personas, así que, pues eso, aprovecha y nos cuenta que el 21 de mayo fue su cumpleaños también, así que... Bueno, que les pues les nada, esto decíamos. de los cumpleaños es muy sencillo. Uno nació y el año siguiente se le ocurre celebrarlo. Uh -huh. Ya está, pues no tiene más. Con lo cual siempre vamos con un año de retraso. Claro, por eso no, no hay año cero, ¿no? Claro. claro. Siempre celebramos el año cuando ya... Cuando no se debería celebrar, realmente, porque nunca existiese en cero. Pero bueno, claro, claro. antes se celebraban, y eso son las onomásticas de los santos, cuando morían. Y luego a alguien se le ocurrió que había que celebrar cuando nacían. Cuando cuando nací. Siempre ¿Hay... cuando morían. Era... Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Hay enamorados sí, sí. que celebran el cumple días. <risa> Pero Martín, eso vosotros que sois jóvenes ahora no. estáis un poco solidantados. Y, y en Aleja, en, Aleja, en el País de las Maravillas, celebran lo que a mí me gusta, los no cumpleaños. Los no cumpleaños. Bueno, pues muchas gracias Bruno Cardeñosa, un abrazo tremendo. Muchas gracias. Aquí con el Gobierno Invisible y, y bueno pues firmando libros en Tropel el, el próximo sábado en Zaragoza a las 7 y el domingo a las 7 también en la Feria del Libro de Madrid. Gracias, gracias. Jesús Callejo, un abrazo nada, tremendo. un abrazo. Gracias Carlos Canales, un abrazo.